RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Es la una, mediodía en Canarias. Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra u r d i n ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Varias noticias de alcance abiertas a esta hora, empezando por un apagón generalizado que se ha producido hace en torno. Aproximadamente media hora en toda la península, en、eh, Portugal y, en, y en, la, en España, no en las islas.、Eh, Canarias y, y Baleares siguen manteniendo el suministro eléctrico. Hay problemas de cobertura, de trenes, hay metros parados, hospitales que están teniendo que trabajar con generadores. El gobierno está recabando, según fuentes del Ejecutivo,、eh, la información sobre lo que ha podido pasar, consultando incluso a todos los expertos en ciberseguridad. José Luis Duñas, que sabe. m o s Por el momento? Pues de momento la confusión es la nota predominante de un hecho que nos tiene ahora mismo pendientes, precisamente de lugares como los archipiélagos, las islas, donde estamos a la espera de conocer si se están registrando o no incidencias. De momento, transporte público afectado, como decías, estamos hablando también de semáforos, hablamos de fallos en las llamadas telefónicas. De hecho, lo más probable es que si esta hora intenta ponerse en contacto con alguien, sea difícil o imposible. También medios de comunicación afectados. Estamos a la espera de la información que pueda facilitar Red Eléctrica sobre un hecho que insistimos. Está ahora rodeado de incertidumbre y sobre el que reportan en estos momentos miles de usuarios de todo el país. Gracias. Usuarios,、eh, por ejemplo, como nuestra compañera Carmen Jiménez, con la que estamos teniendo problemas para contactar, está en un tren de Murcia a Valladolid. Está parado ahora mismo en Cuenca. Este era el aviso que escuchaban. Buenas tardes, señores viajeros. Les hablo al m a q u i n i s t a del tren 5817. una incidencia en la línea eléctrica, les informamos que en previsión. De guardar baterías, vamos a desconectar el tren. Por una incidencia, la línea eléctrica se va a proceder a la desconexión del tren para evitar el desgaste de las baterías, una vez que se vuelva a conectar la red eléctrica. Muchas gracias, un, un saludo. Hay problemas también en las calles de Madrid. Lo que pasa es que justo yo estaba hablando con mi socio y me ha dicho:、pues、Qué raro, porque aquí en Toledo se acaba de ir también hace cinco minutos. Otro chico, otro compañero ha salido y ha dicho: Me están diciendo que en Málaga tampoco hay luz. Entonces ya empieza a ser un poco inquietante y, y no sabemos muy bien qué, qué hacer. Bueno, en cualquier caso, mantengan la calma. Protección Civil está dando algunas pautas. En principio, todos、eh, los servicios esenciales、eh, de hospitales, de centros. Informativos están funcionando con, eh, con eh, generadores alternativos, con fuentes de, de emergencia. Así que no se, no se preocupen porque, porque no hay、eh, problemas demasiado, demasiado, demasiado serios de, de momento. Eh, tenemos eh, también otra noticia, decíamos,、eh, de alcance abierta. En el Vaticano parece. La fecha del cónclave para elegir nuevo papa podría estar al caer.、Eh, y También tenemos、eh, noticia en Badajoz que allí la jueza que investiga el contrato de David Sánchez, el hermano del presidente de la Diputación, propone enviarle a juicio por tráfico de influencias y prevaricación a él y al presidente de, de la Administración Provincial y a otras nueve personas. Raúl Torres, buenas tardes. Indicios suficientes para la apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del gobierno por su contratación como coordinador de conservatorios en la Diputación. En un auto de 71 páginas, la magistrada Beatriz Viezma explica que David Sánchez habría utilizado su influencia para que adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales y para la contratación del ex asesor de Moncloa Luis Carrero. En total se procesa a 11 personas, entre ellas el presidente de la institución provincial y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, quien asegura estar muy tranquilo. Todos los procedimientos que se hicieron desde la diputación se hicieron con la más rigurosa y estricta a la ley. La jueza da 10 días a fiscalía y acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral. En el gobierno y el Partido Socialista mantienen que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Ester Peña, p o r t a v o del partido. Solo decir una cosa: la verdad es hija del tiempo, todo se sabrá. Alguien tendrá que pedir disculpas y mientras tanto hay que defenderse del acoso de los ultras, porque al fin y al cabo el único delito del hermano d e presidente es ese, ser hermano del presidente del gobierno. El Partido Popular pide la dimisión del presidente del gobierno por el procesamiento de su hermano. Habla de corrupción sanchista que mezcla familia, dicen partido y gobierno. Lo ha expresado así Juan Bravo. Han convertido la Moncloa en una sala de testificación de, de un juzgado. Está rodeado de corrupción. Y sin tener capacidad para dar respuesta. Y la única respuesta que cabe en estos momentos es que si hace un año tuvo que tomar unos días, hoy la única solución que le quedaría es presentar su dimisión, convocar elecciones y devolverle la palabra a los españoles. Eso con la noticia económica del día, esa encuesta de población activa del primer trimestre, un trimestre que confirma su fama de difícil, con la mayor subida del paro en 12 años, cerca de 194.000 desempleados más hasta rozar los 2.800.000. Guillermo Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. El primer trimestre suele ser malo para el mercado laboral y este no ha sido una excepción. Se destruyeron 92.500 empleos entre enero y marzo, dejando el total de ocupados en 21,7 millones, mientras el peor dato de paro desde el 2013 en un primer trimestre provoca que la tasa de desempleo. Desempleo aumente casi ocho décimas hasta rozar el 11,4%. Todos los sectores suman parados y todos, salvo la agricultura, pierden ocupados. El que lo hace con más fuerza es la hostelería. Por comunidades, la de Madrid registró el mejor comportamiento en términos de creación de empleo, mientras que Baleares, el peor. Además, aumentan en casi 50.000 el número de hogares con todos los miembros en paro. En total hay 882.000 hogares con todos sus miembros desempleados. Esta mañana, una explosión en una planta de reciclaje de baterías de San j u l i á de l l o r i b o n Matien g i r o n a ha causado la muerte de un trabajador, heridas a otros dos. La alcaldesa ha pedido el cierre de la planta. Hoy, precisamente, es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, impulsado por Naciones Unidas para concienciar eso en la mañana en la que les estamos contando. Esa... Caída de la tensión eléctrica, ese suministro eléctrico que se ha interrumpido. A las doce y media se ha detectado el corte de suministro eléctrico en toda la red eléctrica nacional. Hay trenes detenidos, están todas las estaciones de Renfe todavía sin salidas por causas aún desconocidas, según se ha podido comprobar a través de los datos de demanda eléctrica de Red Eléctrica Española. De acuerdo con el gráfico que se actualiza en tiempo real, en torno a las 12 y media hora peninsular, cuando el consumo rondaba los 25.184 megavatios, este se ha desplomado repentinamente hasta los 12.425. Los reportes de cortes de suministro se han multiplicado desde todos los rincones de España, e l tiempo que en redes sociales también se pueden encontrar informaciones similares de, de la, la misma caída de tensión desde Portugal y también desde otros lugares. ...de Europa". Hay más noticias desde el exterior. En Yemen, los rebeldes hutíes aseguran que un bombardeo de Estados Unidos ha matado a casi 70 personas en un centro de custodia de inmigrantes africanos. Aurora Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Y、sí, se han contabilizado 68 muertos hasta ahora, aunque se sigue buscando víctimas bajo los escombros. Hay también medio centenar de heridos. El edificio, un centro de retención preventiva para migrantes africanos irregulares en la ciudad septentrional de Sada, ha quedado totalmente destruido. Sada es un bastión de los rebeldes hutíes. A los que Estados Unidos ataca para apoyar a Israel e impedir que las operaciones de los insurgentes en el Mar Rojo contra la navegación comercial continúen. Sin embargo, los bombardeos de Washington alcanzan con frecuencia objetivos civiles, denuncian los rebeldes hutíes, que consideran este último ataque un crimen de guerra. El centro, que ya fue bombardeado en 2022 por Arabia Saudí, acogía un centenar de migrantes y estaba bajo la supervisión de la Organización Internacional de Migraciones y de Cruz Roja. También del exterior estábamos pendientes, como decíamos, de la elección, de esa fecha, de ese c o n c l a v e en el que se elegirá al sucesor de Francisco.、Eh, mientras se celebraba la salida de la celebración de la quinta congregación general, la agencia ANSA, la agencia italiana, está hablando ya del día 7 de mayo. Eh, para la celebración de, de ese c o n c l a v e en la Capilla Sixtina. Se barajaba ese 5 de mayo tras los no vendiales, esos nueve días de luto con celebraciones eucarísticas por Francisco que comenzaron con su funeral. Esa fecha del c o n c l a v e debía fijarse a partir del 5 de mayo hasta el día 10 para respetar los 20 días máximos tras la muerte del pontífice, tal y como、eh, modificó Benedicto XVI. Finalmente parece que se celebrará a partir. del día 7 de mayo. De nuevo en nuestro país, en Valencia, esta tarde, séptima manifestación contra la actuación política en la DANA, de la que mañana se cumple medio año. Y hay hoy h o y una acusación particular. Ha pedido a la imputación de un tercer cargo de la Consellería de Emergencias. Nos vamos hasta Valencia. Ana Galarza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La CGT ha pedido a la jueza que instruye la DANA que impute a quien fuera uno de los responsables técnicos del CECOPI durante el 29 de octubre. Desde la entidad, personada como acusación particular, señalan que la actuación de Jorge Suárez podría derivar en responsabilidades penales. la magistral t r a d a n u r i a Ruiz Tobarra, por el momento, le ha citado, pero solo como testigo. Mientras avanza la investigación judicial en la calle, la exigencia de responsabilidades va por otra vía. Hoy, más de 200 organizaciones sociales han convocado una manifestación, será esta tarde, y señalan como único responsable a una persona, al presidente Carlos Mazón. r La manifestación tiene lugar en la víspera del c o n c l a v e del PP Europeo que se celebra aquí en Valencia. Seguimos pendientes de esa noticia que les avanzábamos al iniciar este informativo. El suministro eléctrico se ha interrumpido en toda la España peninsular en torno a las doce y media del mediodía por causas aún desconocidas. Se puede comprobar a través, como decíamos, de esos datos de la demanda eléctrica de Red Eléctrica Española. Se han、eh, suspendido las salidas de los trenes de la circulación ferroviaria. También hay trenes detenidos por toda la península. En uno de ellos está nuestra compañera Carmen Jiménez. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el tren con destino a Valladolid, comparada en Madrid-Samartini, que salía de Murcia, se ha quedado completamente parado a la altura de Cuenca, más o menos. No entendíamos los pasajeros qué era lo que estaba pasando hasta que nos hemos ido enterando a través del teléfono móvil, de las redes sociales de nuestros familiares. Y lo único que sabemos hasta el momento es que han apagado las baterías del tren, que seguimos parados hasta nuevo aviso. Y, y así, así lo hemos vivido. Pues de repente el tren ha parado, parecía que frenaba. Y hasta que el maquinista ha dicho que iba a apagar baterías, nos han empezado a llamar familiares para decir que se habían quedado sin luz, con lo cual ha empezado todo aquí a, a enganchar unas cosas con otras. Y viendo por internet,、pues、vemos claramente que hay una a v e r í a en España, Portugal y Francia, acaba de decir aquí el compañero. Así que eso es lo que sabemos ahora Seguimos, mismo. Seguimos, eso sí, sin aire acondicionado, sin enchufes, sin ningún tipo de carga. Y todos, pues aquí dentro del tren, esperando a ver si nos dan alguna solución. Gracias. Bueno, pues también hay, como imaginarán, problemas con el tráfico, con los semáforos en distintas ciudades de España. Nos reportaba. Por ejemplo, nos reportaron nuestros compañeros de Sevilla. También parece que hay graves atascos en el centro de Madrid porque todavía no se ha restablecido la luz de los semáforos. Vamos hasta la plaza de Callao. Ahí está Nacho Monrabal. Nacho, ¿cómo están las cosas por allí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Ahora mismo estoy en la boca de Metro de Callao, en esta gran vía madrileña hay situaciones de confusión. Estoy en las escaleras que bajan al metro y aquí ahora mismo hay una mujer de seguridad e x h o i t a n d o a la gente que no, que no bajen al metro porque no funciona toda la red de Metro Madrid. De hecho, al bajar, la estación está completamente a oscuras, no hay, no hay nada de luz. Arriba en la calle, no sé si lo podéis escuchar ahora mismo, hay mucha, hay mucha confusión. La gente se está preguntando qué es lo que está pasando. La imagen es de. Mucha gente mirando en el móvil para,、eh, para saber qué está pasando, por q u e no funciona la luz. Aquí es cierto, Sandra, que sí que funcionan los semáforos, el tráfico funciona, funciona, funciona con normalidad, aunque estamos viendo muchos coches de policías pasar con las sirenas、eh, durante todo el rato que llevamos aquí. Gracias. También problemas en algunos recintos、eh, deportivos. Daniel Ampuero, vosotros también tenéis a vuestros compañeros desplegados por ahí con algunos problemas. ¿no? Sí, por ejemplo, en el Masters Mil de Madrid, en la caja mágica, con corte de luz incluido, porque、eh, estaban en marcha partidos de tercera ronda para el cuadro masculino, de cuarta ronda para el femenino. Así que nos vamos para allá, para la caja mágica con Javi de Diego, a ver si se ha restablecido el servicio y los partidos. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no, está todo interrumpido aquí en la caja mágica. Estábamos viendo el partido entre el búlgaro Dimitrov y el británico Fernley、eh, para meterse en, los, en la,、eh, los cuartos de final del torneo y se ha parado. Hay que recordar que además desde este año 2025 en el tenis no hay jueces de línea, es videoarbitraje, es decir, hay un sistema、eh, de cámaras, un hockey que es el que determina si la pelota es buena o no. Por lo tanto, es imposible jugar al tenis. Sin energía eléctrica y de momento todo parado. La gente,、eh, bastante público que había en la grada, ha abandonado、eh, la grada y está en la zona de restauración. Y también, eh, bueno, eh, me cuentan que en la zona de jugadores tampoco hay energía eléctrica. De momento, desde la cabina de Radio Nacional de España, la gente está. Aparentemente tranquila, mucha gente mirando al móvil a ver si tiene alguna información, pero es verdad que se ha parado todo aquí en la caja mágica, como en el resto de la ciudad, porque la energía eléctrica, incluso hay que decir que nosotros estamos en la tercera planta, aquí se accede por eh, eh, ascensores y ahora mismo, pues、eh, no podríamos bajar a la zona de, de, de prensa. Bueno, la situación está así, yo estaba conectado por. Una línea con red eléctrica, y afortunadamente, con el Quantum que tenemos que tiene baterías, puedo estar emitiendo desde aquí, desde la cabina que tiene Radio Nacional en esta pista Manolo Santana, el tenis interrumpido aquí en el Muto Madrid Open. Javi, valga como ejemplo también el entrenamiento del Real Madrid de baloncesto en Valdebebas, donde también se ha ido la luz con menos consecuencias. Evidentemente, el equipo de Chus Mateo se está preparando para el tercer partido del playoff en el que van a recibir mañana a Olimpia c o s en el Palacio de los Deportes, donde no se pueden permitir más derrotas porque van dos t e r o abajo en la serie. Consecuencias、uh -huh. también del corte de、sí. luz en el mundo del deporte. e Eléctrica, el operador de, del sistema eléctrico ha activado los planes de reposición del suministro, en colaboración con las empresas del sector, Radio suministro colaboración ha activado las acaban d de... los con lo Publicar en un mensaje en, en X, en redes sociales. El operador asegura que se ha producido un cero en el sistema eléctrico peninsular, lo que suele indicar un apagón generalizado. Y según Red Eléctrica, se están analizando las causas, se están dedicando todos los recursos para solventarlo. A consecuencia de este apagón, muchas de nuestras emisoras territoriales están sufriendo también、eh, consecuencias en su suministro eléctrico. Por eso,、eh, vamos a dedicar este, este tiempo de radio. Vamos a, a establecer un,、eh, un repaso,、eh, un programa, una programación especial. Me va a acompañar Elena Guijarro, nuestra compañera de Radio 5. Elena, ¿qué tal? Hola Sandra,、eh, buenas tardes. Ya,、eh, efectivamente, apagón generalizado. Vamos a intentar recabar toda esa información que nos están compartiendo los compañeros de las emisoras territoriales de las áreas que están trabajando aquí en la redacción de los servicios informativos. Hacía antes referencia, Javier de Diego,、uh -huh. a los problemas para bajar de la tercera planta e l Madrid Mutua Open, donde.、Eh, También se han quedado、eh, sin luz y, y no pueden acceder a las plantas bajas、eh, porque tienen que hacerlo a través de、eh, ascensores. Nos dicen nuestros compañeros de sociedad que hay muchas personas que están teniendo、uh -huh. problemas, que se han quedado atrapados en, los, en el interior de ascensores porque efectivamente se ha cortado la electricidad y no pueden,、eh, no pueden salir.、Eh, están, no hay incidencias que se nos haya comunicado, pero sí está habiendo problemas. Hay problemas en trenes, lo hemos contado una compañera、claro. también.、Eh, otro compañero de Se estaba volviendo de Jerez de contar esos buenos datos que hemos tenido en el Gran Premio de s t e fin de semana. Alex Carazo, de momento, se queda a mitad de camino porque, como decíamos,、eh, no hay red, no pueden circular los trenes. Alex,、eh, cuéntanos cómo estáis. Buenas tardes. Alex Carazo, buenas hola. tardes. Hola, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, sí, sí, sí, os escucho, os escucho bien. Cuéntanos, ¿cómo、Estamos、estáis? ¿Qué ha pasado? Y, pues、eh, nada, de repente el, el tren se ha parado. Nos han comunicado, después de estar más de media hora parados,、eh, todo este corte. Ya lo hemos ido viendo por, por Twitter y los mensajes que, que nos iban llegando. Ha sido justo al salir de, de Córdoba. Estamos a unos 15 minutos en coche, según、mmm, pone en el GPS de, de Córdoba, parados.、Eh, nos han podido abrir las puertas de, del tren para que al menos corra algo de aire. No se puede salir fuera, pero sí que al menos pues, estamos con las puertas abiertas. Están intentando arreglar, pero evidentemente pues, empieza a hacer más calor.、Eh, estamos aquí todos atrapados dentro del tren.、Eh, y, y bueno, en el bar están facilitando bebidas para que al menos podamos ir bebiendo, porque como no se sabe el tiempo que vamos a tener que estar aquí parados, pues de momento aquí, aquí seguimos、mm. todos cerquita de las ventanas. Corte de gracias de electricidad que ha afectado a la. Bueno, claro, a todos,、eh, todos aquellos、eh, vehículos que se mueven por impulso eléctrico. También en los metros estaban teniendo problemas. Está habiendo atascos por la falta de señalización, de semáforos en、eh, los centros de algunas ciudades, entre ellas Sevilla, Madrid. Vamos a ver cómo está el centro de Murcia. Arancha Jiménez, saludos. Estamos en la gran vía de Murcia, donde los ciudadanos están bastante sorprendidos. Estamos escuchando a tres señoras hablar. Hola, ¿qué tal? Venimos de Radio Nacional. No, bastante s o r p r e n d i d o Es que esto nunca lo hemos visto aquí en Murcia. ¿Qué es lo que pasa? Para que los oyentes lo escuchen, que los semáforos. Los semáforos no funcionan. Y simplemente tiene que venir la policía para indicarnos si podemos pasar. ¿Ustedes iban por la calle cuando eso ha sucedido? ¿Lo han visto de repente? Ha sido de repente de esto de que veíamos bueno, que estaba es, todo. solo por esta parte del corte inglés, la plaza circular, en la parte de la carretera que va a la nueva condomina. Sí, que funciona. Lo cierto es que aquí en el centro de la capital de Murcia, en estos momentos, vemos a agentes de la policía local organizando el tráfico. Intentamos、eh, hablar con uno de ellos desde Radio Nacional. ¿Qué es lo que, ha, pues, lo, que, lo que ha ocurrido a gente? Al parecer es un apagón, no a nivel regional, sino、eh, sobrepasa también lo que es la comunidad autónoma. Entonces, estamos adoptando todas las medidas y a t í t n l o conforme nos está llegando de que gente se esté quedando en los ascensores. Y de más servicios. Es la última hora desde el centro de la capital de la región de Murcia, desde Murcia Ciudad.、Eh, gracias, Arancha Jiménez. Hay problemas en toda la península ibérica, en todas las comunidades. En todas las provincias,、eh, en las estaciones de trenes,、eh, también muchos problemas porque decimos no están circulando, no hay red, no pueden circular, no funcionan las catenarias.、Eh, creo que tenemos a nuestra compañera IH y Arena en una de esas estaciones de tren en Bilbao. IH, a c e buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis viendo? Hola, buenas tardes. Pues no, estoy delante de la estación, bueno, en el trayecto del funicular de Archanda, el mítico funicular de Archanda, entre donde se unen, justo se cruzan los vagones, el de subida y el de bajada, y ahí nos quedaba la imagen porque se han bajado todos los usuarios, todos los turistas que suben a ver desde arriba, pues lo que es la ciudad, la capital vizcaína, han tenido que bajar por una cuesta que es bastante. Eh, hay bastante desnivel y entre ellos una treintena de chavales de unos 7-8 años que al llegar pues, a la primera carretera que se cruza y pueden hacer ya pie firme.、Eh, su pregunta era: ¿y tampoco va a haber televisión? De hecho, vemos c o m o por las faldas del monte baja la gente andando entre árboles, porque, claro, no se sabe cuándo se va a restablecer esa comunicación. Aquí en Bilbao, hasta ahora, sin semáforos ni ascensores que evitan las cuestas de, que se requiere por la orografía propia vizcaína, que es. Para salvar esos desniveles que tenemos en la capital, por ejemplo, y sin duda es lo más llamativo esta bajada del funicular de Archanda, que, como decimos, une lo que es el monte con la capital, está siempre a tope de usuarios, de turistas, de gente que vive también arriba o gente que va a pasar el día, gracias porque hoy、no、hay o sea, ya hay colegios y entonces está menos utilizado. Pero es cierto que se veía a la gente bajando y llama la atención esa imagen, porque es cierto que se ha quedado el metro,、uh -huh. los trenes y todo sin, sin funcionamiento, pero esto pues, requiere que tanto el funicular. Que bajaba para la gente que vuelve ya a la capital, como el que subía hacia el monte, pues han quedado parados. Claro,、eh, España sufriendo ese apagón eléctrico masivo en todo el país. Por el momento, Red Eléctrica Española está trabajando en el restablecimiento para todos los núcleos poblacionales. Ha sido un apagón masivo, semáforos apagados. Ahora mismo en toda España, tiendas、eh, sin luz. Canarias y Baleares no se han visto afectadas porque, por ejemplo, Canarias tiene seis sistemas aislados, uno por isla.、El Están aislados de, de la España peninsular,、eh, pero en el resto de, de la península estamos、eh, contándoles, pues estamos viendo todas las imágenes que está dejando este, este apagón, del cual todavía se desconocen las causas. El gobierno está investigando las causas. Vamos a, a otro punto de la geografía española, en Barcelona, n u r i a a l Calá. Buenas tardes. Hasta ahora, la Protección Civil ha activado la prealerta del plan ProCICAT. La petición hasta ahora es que solo se haga uso del teléfono de emergencia 112 para emergencias ante el número de llamadas que están recibiendo. Mientras tanto, se está en consultas con Endesa para ver cuándo se puede restablecer ese fluido eléctrico. Otro de los sectores que、eh, a los cuales afectan a, a esta hora y que están preocupando es el sector químico. Se ha activado un sistema de seguridad en las instalaciones. Industrias químicas, en concreto de Tarragona. Y a esta hora, además de la red、eh, ferroviaria, lo que、eh, está sucediendo es que el alcalde de Barcelona, Jamá c o u l b o n i se está dirigiendo a un centro de gestión de emergencias, citado en Barcelona, para coordinar una respuesta conjunta a este apagón generalizado. Bueno, gracias, Nuria. En directo desde Barcelona, Red Eléctrica, les estamos contando ha activado el plan de reposición. De momento se desconocen las causas de lo que está ocurriendo. ¿Qué dice、eh, el Gobierno? ¿Qué medidas están tomando Laura Herrero, buenas tardes. Buenas tardes. Pues de momento el Gobierno no tiene la información precisa para poder hacer un análisis exhaustivo al respecto de este apagón generalizado. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que ya han consultado a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, organismo del que depende este departamento. Bueno,、eh, Paloma Martín, vamos a escuchar desde el Partido Popular también aquí en Radio Nacional. De momento no tenemos información, pero sí sabemos que la Red Europea de Operadores Eléctricos ya dijo el año pasado que España era el país de mayor riesgo de apagón en la Unión Europea. Es más, en 2024 tuvieron que mandar parar a la industria en cuatro ocasiones para poder suministrar energía a los hogares españoles. Bueno,、eh, como les decimos, está habiendo problemas en los transportes. Hemos、eh, repasado, hemos estado ya en algunos、eh, trenes que se han quedado parados por la falta de, de tensión en mitad de sus, de sus vías. ¿El、eh, ADGT también está habiendo algún problema? Daniel González, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, nosotros tampoco tenemos ningún tipo de información en estos momentos en las carreteras. Todas las cámaras están desactivadas y tampoco funcionan ni los paneles ni los semáforos, por lo que pedimos mucha precaución, que la gente evite circular en la medida de lo posible ante esta falta de información y si se tienen que desplazar, que tengan mucha precaución, aumente la distancia de seguridad y que reduzcan la velocidad. Muchísima precaución. Gracias, Daniel Jiménez, en directo desde la Dirección General de Tráfico. Hay muchos problemas, se lo estamos contando en directo aquí en Radio 5, Radio Nacional de España. Por favor, precaución, no hay semáforos, hay problemas también en la circulación de trenes por ese apagón total en la península ibérica.、Eh, estamos contándoselo aquí, Sandra Ordín,、uh -huh. y yo que les hablo en, el <risas> en este l aguijarro, en e especial que estamos improvisando.、Eh, pero tenemos que hacer un alto en el camino porque la actualidad manda y nos tenemos que marchar a Roma. Se lo ha adelantado Sandra en el avance de 14 horas. ya hay fecha para ese Conclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco Roma, Jordi Barcia Corresponsal. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Efectivamente, ya tenemos confirmación oficial por parte de la Santa Sede. El c o n c l a v e comenzará el miércoles 7 de mayo. Decisión justificada por parte de la Santa Sede para tener tiempo para llevar a cabo los preparativos para esa crucial reunión para escoger al futuro Papa, sobre todo para la preparación de la Capilla Sixtina, que por cierto está cerrada ya desde el día de hoy. Ese mismo día habrá una misa por la mañana y ya por la tarde se llevará a cabo la primera votación. Casi con toda seguridad será、fumatanera. fumata nera. Negra, porque hacen falta dos tercios de los votantes para poder elegir un papa y difícilmente se va a conseguir alcanzar ese punto ya en la primera votación. A partir del segundo día, dos votaciones por la mañana y dos por la tarde, así hasta alcanzar la fumata blanca,、eh, que significará que ya hay un nuevo papa en la Iglesia Católica. Gracias, Jordi. 7 de mayo, conclave. Vamos a seguir contándoles q u e está ocurriendo con ese apagón generalizado en toda la península. Red Eléctrica Española、eh, explica en X que están activados los planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero que ha ocurrido en el sistema peninsular, que ha afectado, recordemos, también a Portugal. Se están analizando las causas, se están dedicando, dice Red Eléctrica Española, todos los recursos para solventarlo. A esta hora nos vamos a ir a un centro de salud de Madrid. a l l í está Remedios Cano. Remedios, buenas tardes. Buenas tardes, estoy a sus puertas con alrededor de t r e 30 trabajadores, algunos pacientes esperando hablar. Bueno, Tenemos, hay, hay, hay muchos, muchos problemas. problemas efectivamente. Sí, efectivamente, está habiendo ya problemas también en las conexiones、sí. eh, por teléfono, en las conexiones de teléfonos móviles, de aplicaciones de mensajería. Los WhatsApps tardan en llegar. Nuestros compañeros de las emisoras territoriales están tratando de enviarnos、eh, testimonios, información sobre lo que está ocurriendo en las distintas provincias, porque el apagón, les estamos contando, es absolutamente generalizado en toda la península ibérica, no así en Canarias, en Baleares, ni en En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla les estamos contando. Hay, en sí, en hay, pero, hay problemas Radific, también con,、sí. las, con, eh, con la cobertura de, alguna, Muchas, de algunas、eh, compañías,、sí. de otras no, también.、Sí. Eh, tenemos, eh, parece una última hora. José Luis Dueñas,、eh, compañero del área de economía. No sé muy bien qué nos vas a contar, pero、eh, información de servicio público en cualquier caso. Cuéntanos.、Pues、adelantamos lo que podemos. La incertidumbre sigue rodeando a este apagón. Lo último, la vicepresidenta tercera, la ministra. Para la transición ecológica, Sara Agesen se está desplazando, indican u f u e n t e del Ministerio, al Centro de Control de Red Eléctrica para conocer de primera mano, dice, la situación y hacer el seguimiento del incidente. Recordemos que Red Eléctrica también se encuentra trabajando en estos momentos a destajo para tratar de esclarecer las causas de este apagón que mantiene a España ahora mismo en este en e sumidero t e s de nervios.、Uh -huh. eh, van llegando noticias de distintos puntos de España. Por ejemplo, la red de cercanías、sí. de la Comunidad de Madrid, del servicio de metro, ha interrumpido el servicio por falta de. de Suministro en estos momentos al servicio de la red de cercanías se encuentra fuera de servicio debido a la falta de fluidos. El mensaje publicado desde la cuenta de cercanías, también desde, desde Metro Madrid, también en Barcelona. Sí,、Elena. lo mismo. Corte de suministro eléctrico está dejando sin servicio el metro y toda la red de ferrocarriles en Barcelona. Hay miles de pasajeros que se han quedado atrapados, muchos de ellos en el interior de túneles. Están siendo evacuados en estos momentos, según informan fuentes de los m o s s o s de Escuadra. Se han movilizado a agentes de las unidades antidisturbios incluso para intentar... Eh, desalojar a los pasajeros que viajaban en esos convoyes que se han quedado parados en el interior de estaciones de metro y en el interior、eh, de túneles. Sandra, hay gobiernos también que están、eh, lanzando algunos avisos. Vamos a ver,、eh, hay, que, hay que pedir、eh, calma a、muchísima、la población, calma muchísima calma,、exacto. porque no、Nos、está saben, pasando no, no, de no, momento nada grave que sepamos. No,、eh, ha habido ese corte de, de toda la tensión, hay trenes que están detenidos, pero、eh, están bien, no ha habido ningún eso, accidente. No ha habido ningún incidente. Es verdad que en esta época que vivimos de la inmediatez,、eh, mm. queremos saber enseguida, recibir un WhatsApp, recibir un mensaje de nuestros seres queridos para confirmar que está todo bien. Lo cierto es que no tenemos constancia de ningún tipo de incidencia,、no. de ningún tipo de problema, más allá de que se hayan detenido, como decías, los trenes,、mm -hmm. de que no funcionen los metros,、eh, de que los semáforos tampoco funcionan y por tanto haya que tener muchísima precaución al volante. De hecho, mejor es. paren ustedes el coche y aparquen, esténse quietos hasta que esto、eh, empiece、mm. a funcionar de nuevo para evitar males mayores.、Eh, lo decíamos,、eh, los musos de escuadra. Se han desplegado para, para ayudar a las personas que se han quedado atrapadas. Lo mismo está ocurriendo con Policía, Guardia Civil. Pero efectivamente, como dice Sandra, no ha ocurrido nada. Hay que ser prudentes. Hay que tener precaución y paciencia. Y paciencia.、Eh, gobiernos, por ejemplo, como el de Navarra, están pidiendo no llamar al 112 salvo, salvo emergencia, precisamente por, por, este, por este motivo. Vamos a, a otro punto de Madrid.、Eh, está Alex Yorca en un supermercado.、Eh, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este supermercado de Vallecas, la imagen es la que imagino se replica en toda España hasta ahora. Extrañeza, muchas dudas, muchas preguntas, mientras, eso sí, las cajas registradoras de momento siguen funcionando. Hemos visto hace escasos minutos cómo cerraban neveras, cómo trasladaban alimentos, el género al interior de los almacenes. La gente, de hecho, está apurando para realizar unas últimas compras con algo de estupor. Fuera también, por cierto, los coches están aparcando en doble fila, yendo con mucho cuidado. No funcionan los semáforos en esta zona de La ciudad, tampoco en la capital, de momento tampoco en toda España. Bueno, pues vamos a irnos a otro punto de la capital de Madrid. El apagón, les estamos contando, es absolutamente generalizado. No se recordaba algo así que abarcara、uh -huh. tantas comunidades, a tantas provincias y, y a todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Tenemos a otro compañero de Radio Nacional de España en una estación de trenes de cercanías aquí en Madrid, en la estación de Embajadores, Oscar Rodelgo. ¿Qué te has encontrado? Buenas tardes. Bueno, aquí a la entrada de las cercanías de, de embajadores hay muchas puertas, un poco con,、eh, sabiendo, un poco preguntando qué pasa y también. Les pedimos, llamas, les pedimos paciencia con la, la calidad、sí. de las comunicaciones no, hoy porque tenemos efectivamente.、Eh, Alex, vamos a intentar. Uy, Alex, perdóname, Oscar Rodolfo, vamos a intentar、eh, retomar la conversación contigo a ver si ahora el Quantum conecta un poco mejor.、Eh, Oscar, adelante. Ahora. ¿Probamos?、Eh, sí, ahora aquí en Embajadores, eso, hay mucha gente、eh, intentando saber un poco con、eh, cierta incredulidad y la imagen es también de Embajadores, los agentes de movilidad intentando controlar un poco cómo, cómo pueden el tráfico ante esos semáforos que están apagados, que un poco se mezcla un poco la indecisión de los peatones al pasar por los pasos de cebra y los coches.、Eh, están eso, los agentes de movilidad. Como,、no、como les estamos contando, estamos teniendo muchos problemas. Hay incluso emisoras territoriales que han perdido totalmente el suministro eléctrico.、Eh, por eso, entre otros motivos, también estamos、eh, haciéndoles llegar toda la información que tenemos en este, en este especial informativo.、Eh, no es un, un problema, Elena, solo que sí, afecte a, España, a、sí. España, sino que afecta también a, a Portugal. Por ejemplo, RTP Noticias dice un problema en la red de distribución de energía eléctrica. Está afectando a varias zonas de. De Portugal Continental, de norte al sur del territorio María Ulate. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, lo informan nuestros colegas, como dices, de la Radiotelevisión Portuguesa RTP. Afecta a todo el país, solamente a la zona continental. Las causas son actualmente desconocidas, aunque la Secretaría de Interior no excluye la posibilidad de un ataque cibernético y así lo ha dicho、uh -huh. hace unos minutos en la televisión portuguesa el ministro de la Presidencia, Antonio Leitão, que hablaba, como decimos, hace esos minutos. Podemos decir que se trata de un fenómeno、eh, a nivel europeo, no t r a t a d e origen en Portugal, la causa、eh, efectiva a ú n está a ser avaliada. O、Poderá ser um ciberataque? Que...、Bueno, ser... Ainda não há confirmação disso. Le pregunta si, si puede ser un ciberataque.、Y、dice que todavía no hay confirmación de, de, de eso. El ministro sí. Y dice que no lo descartan no lo tampoco. Descartan. Dice que es un fenómeno a nivel europeo.、Le、escuchábamos diciendo que no tiene origen en Portugal y que efectivamente está siendo investigado. Pero、eh, la cadena estatal、eh, confirma que esta、uh -huh. situación está encendiendo las alarmas sobre la vulnerabilidad energética, no solo de Portugal, sino、uh -huh. del continente europeo. De hecho,、eh, RTP hace unos minutos, en actualización, dice también que hay. Noticias de cortes de distribución,、eh, además de en España, en Italia, Alemania.、Sí. Francia y Grecia. Y Hungría, me llega a mí también.、Eh, está bien, a La incertidumbre es muy grande, ¿eh? esto、sí. tenemos que decirlo. No sabemos、eh, qué está pasando,、eh, más allá de lo que les podamos contar, porque nuestros compañeros que están en la calle, con un micrófono、uh -huh. de Radio Nacional de España, están intentando recabar, por lo que les cuentan、eh, bueno, pues、los ciudadanos, las personas que están sufriendo、eh, todo este apagón, lo que les、eh, está ocurriendo, pero la situación es absolutamente excepcional. Y está costando un poco ordenar todos los problemas e intentar comprender、eh, lo que está、Nos、pasando, que、viendo. decimos no es solamente a nivel España, lo acaba de contar María Eulate.、Eh, el, el apagón es generalizado también en Portugal. El gobierno,、no、descarta la posibilidad de que estemos, el gobierno portugués no descarta la posibilidad de que estemos ante un、eh, ciberataque. Y lo cierto es que el fallo en la electricidad parece que está afectando también. A otros, a otros países、sí. eh, europeos. Red Eléctrica informaba de ese cero de distribución de electricidad ocurrido en todo el sistema peninsular.、Eh, lo explicaba en su perfil de X. Se han activado planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector. Se están analizando las causas, se están dedicando todos los recursos para solventarlo. Nuestros compañeros del área de nacional nos explicaban también que, según、eh, fuentes del Ejecutivo, estaban investigando. Eh, ¿Cuál podía haber sido、eh, el origen de, de, este, de este fallo cero, de este, de este cero de distribución de, de electricidad? No se, desta, de, no se descarta la posibilidad de, de un ciberataque, incluso se está、eh, en permanente conexión con, con, con, la, con la,、eh, los servicios que, que llevan la ciberseguridad de, de España. Eh, y el ministro portugués también de, de Interior、eh, no descarta tampoco la posibilidad de ese, de ese ciberataque, Elena. Bueno, hay problemas en el transporte, decíamos, hay problemas en instituciones, en hospitales. Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha、eh, destacan que toda la red de hospitales públicos está funcionando con los grupos electrógenos、eh, con los que están dotados. Decíamos, no hay ningún problema, hay que mantener la paciencia. Nos vamos a marchar hasta Cuenca, Elisa. Hoy ¿Están hoy en una farmacia, no, Elisa? Hola. Hola, buenos días. Pues aquí estamos con Pablo Crespo. Que, cuéntanos, Pablo, que, cómo es tu situación en la puerta. Hola, buenos días. Pues sí, mira, estamos aquí en la puerta de la farmacia porque no, no podemos cerrarla ya que es electrónica y estamos viendo a ver si hay alguna manera manual de cerrarla. Y de momento, pues no podemos ni dispensar ninguna medicación ni, ni hacer nada. O sea que aquí a esperar a ver y que no, que no conda mucho el pánico de momento. ¿Os ha sorprendido el apagón? Sí, totalmente, sí. Pues esta es un poco la panorámica. Nos comentaba también otra mujer que también、eh, se estaba viendo obligada a cerrar el negocio en esta misma calle, que estamos muy cerquita de donde tenemos la emisora. También una señora mayor que no podía subir a su casa porque vive en un tercero y no le funciona el ascensor. Y de camino、eh, que vamos recurriendo la ciudad con estos semáforos, como, como en el resto del país, apagados. También nos decía otro muchacho que se volvía para casa porque estaba haciendo prácticas, que trabaja aquí en la Diputación de Cuenca y le habían dicho que podía marchar. Echarse porque no se puede trabajar. Solo hemos visto trabajar con cierta normalidad a unos obreros que estaban desmantelando un sistema y funcionaban ellos mismos con un sistema autónomo. Por lo demás, en la calle de momento、eh, cada vez se observa un poquito más de desconcierto y también estamos empezando a escuchar ya con más frecuencia las sirenas de emergencias. Gracias. Recordamos el suministro eléctrico. Se ha interrumpido en toda la España peninsular, también en Portugal, en torno a las doce y media del mediodía, hora peninsular. Todavía se desconocen las causas, según los últimos informes de Red Eléctrica, que ya está trabajando con esas empresas del sector para restablecer el servicio. Se ha producido un cero en el sistema eléctrico peninsular, que suele indicar un apagón generalizado, en torno a las 12 y media, el consumo rondaba los 25.184 megavatios, se ha desplomado. Repentinamente hasta, hasta más de la mitad, hasta los 12.425, y, y los reportes de cortes de, de suministros se están、eh, multiplicando desde todos los rincones de España. Eh, hemos, eh, hemos pulsado esos trenes que se han quedado parados en, en mitad de la, de la ruta, eh, también eh, las zonas de metro, de cercanías.、Um, hay gente que se ha quedado atrapada en ascensores, hay que mantener la calma. Y desde el 112 están pidiendo, por favor, que no se llame a no ser que haya. Una, una, emergencia. una emergencia real de, de, que, que haya que atender en、eh, sentido de emergencia. Vamos. Mira, me m envía un mensaje ¿Sí? nuestro compañero、eh, Daniel Galindo.、Uh -huh. Os estoy escuchando. Se acaba de cortar, dice nuestra emisión online. Él está en Italia, en Milán, en Malpensa, en el aeropuerto. Tendría que haber salido su avión hace casi una hora. Están en el interior, se lo han ido retrasando y ahora mismo、uh -huh. les están informando、eh, en, desde la cabina del avión que、eh, el avión sigue retrasándose. Por una situación excepcional en Madrid, siguen esperando la, sabida, la salida. De momento no les dan、eh, más datos, más noticias. Allí en Milán, lo cierto es que、eh, sí que tienen luz, lo que pasa es que、sí. no pueden volar, evidentemente, porque la situación en Madrid-Barajas es de apagón, con lo cual、eh, ese avión en el que está nuestro compañero Daniel Galindo no puede despegar para poder llegar hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas.、Eh, bueno, muchísima, muchísima confusión a esta hora. Llevamos ya casi una hora ¿no? de, de, apagón, sí. eh, de apagón total en la península ibérica, en España y en Portugal, como escuchábamos antes, gracias a esos audios que nos traía nuestra compañera María Ulate, de los compañeros de los servicios informativos de las eh, televisiones eh, portuguesas. No hay suministro eléctrico, se ha interrumpido el suministro eléctrico en toda la España peninsular por causas que todavía a esta hora se desconocen. Eh, nosotros aquí, por ejemplo, nos hemos,、eh, no, nos hemos, nos hemos, dado, nos hemos dado cuenta porque había、eh, pequeños cortes,、eh, Radio Nacional de España. Tiene, y Televisión Española también, por eso pueden ustedes ver la emisión, ya han podido ver la emisión sin cortes. Tenemos generadores de, de emergencia, pero por ejemplo, nuestros, nuestros compañeros de Torre España, sin que han estado bastante sí, tiempo, sí, se veían las sí, imágenes. Sí, sin luz, total, sin luz total, en,、sí. en la redacción. Parece、eh, que tenemos. n o v e d a d e s llegan nuestros compañeros del área de la economía, vuelve José Luis Deñas con novedades, ¿no? Sobre red eléctrica. Sí, red eléctrica empieza a recuperar, informa, que empieza a recuperar esta, esta caída al norte y al sur de España, lo está haciendo de forma muy paulatina. Casi gota a gota y dará más información en cuanto sepamos a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo. También el presidente Pedro Sánchez, como hemos dicho, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara a j e s e n se dirigen、uh -huh. en estos momentos a la sede central de Red Eléctrica. Tenemos en escucha a Jorge Fabras, presidente de Red Eléctrica Española, es consejero de la Comisión Nacional de la Energía. Señor Fabra, buenas, sí, buenas tardes. Señor Fabra, saludos. No d i g o nada ahora. Señor Fabra, ¿nos escucha? Parece que tenemos problemas con, con la comunicación con Jorge Fabra. Señor Fabra, ¿nos puede escuchar? Sí, dígame. Hola, señor Fabra, ¿nos escucha? Bueno, sí, tenemos problemas con esa conexión. Ya lo están viendo, Todos los,、eh, todas las conexiones que tenemos a través de, del、eh, teléfono móvil. Está siendo muy complicado, efectivamente.、Sí. Por eso vamos a reiterar esa petición que hacían los servicios de emergencias.、Eh, se están recibiendo muchas llamadas relacionadas con este corte de suministro que, insistimos, es generalizado.、Uh -huh. Las causas se desconocen. Están intentando averiguar qué es lo que está ocurriendo y, por supuesto, están intentando restablecer los equipos、eh, de red e l e c El é eléctrico. c c restablecer electricidad, utilicen t están intentando restablecer,、eh, toda la electricidad, todo el tendido eléctrico. De momento r i、mm, pedimos a、eh, no、la el De les que el no 112 que eviten llamar、sí. al 112 solamente i n es e causa por r una a m m e e urgente, e n un t r p o b l real para evitar hora que las pocas líneas telefónicas que esta se colapsen. Utilicen el las pocas todavía funcionan a a l s o 112 solamente para las llamadas de emergencia, bomberos de la Comunidad de Madrid, el suma 112. igual en todas las comunidades en todas las provincias... Están、eh, trabajando con normalidad con sus bases. Así que, de momento, vamos a intentar no colapsar esas no.、Eh, líneas telefónicas que hasta ahora、eh, siguen funcionando. Utilicemos el 112 solamente para llamadas、eh, de emergencia. Parece que, que el sistema eléctrico peninsular está empezando a, a recuperar esa tensión por las zonas del norte y del sur. Como les contábamos, después de que el suministro se ha visto interrumpido en torno a las doce y media, que, que más、eh, Sabemos qué más noticias tenemos. Salud, Rutia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a pesar de que se va recuperando ¿no? en algunas zonas esa normalidad, las situaciones de desconcierto ahora mismo en gran parte de la península ibérica. Hay muchos servicios que funcionan de manera irregular, que han parado su actividad. Por ejemplo, en aeropuertos, AENA acaba de decir que debido al corte de energía se están produciendo algunas incidencias, que están activos los grupos electrógenos de contingencia y que se consulte a las aerolíneas porque puede haber. alguna incidencia en el acceso y los medios de transporte terrestre. También sabemos que hay muchos metros que no están funcionando, que de hecho el servicio ferroviario está interrumpido interrumpiendo su funcionamiento. Se ha interrumpido en las carreteras, en muchos los semáforos sabemos que no funcionan. Por eso la DGT recomienda no coger el coche, que se intente evitar desplazamientos por carretera. Y como decíais, el 112 piden que no se llame, que solo si hay alguna emergencia Real y en los hospitales ahora mismo, Sandra, las situaciones de normalidad allí funcionan con generadores y todo、uh -huh. está controlando ahora mismo. Y también acabamos de saber ¿no? que en Aragón han activado el plan de emergencias nivel 1. Estas son las situaciones en las que el riesgo, el riesgo o el accidente que las provoca puede ser controlado de manera sencilla y rápida con los medios y con los recursos que, que hay disponibles. Así que pues, seguimos pendientes de, de cualquier última hora. Gracias, Gracias. Alba.、Eh, insistimos en llamar a la prudencia, la、uh -huh. calma, tranquilidad. No hay incidentes destacados. Vamos a volver a Barcelona a c t u a l i z a r los datos allí con Nuria a l c a l á Hola, Nuria. ¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora desde aquí de Cataluña es la convocatoria a las dos de la tarde de un comité de crisis presidido por el presidente Salvador i l l a Por otro lado,、eh, se está convocando un centro de gestión de emergencias de Barcelona, presidido en este caso por el alcalde ja Jaume c o l b o n i para valorar el alcance de este apagón. De momento, tenemos imagen de estaciones de. De tren, metro, tranvía y ferrocarriles de la Generalitat desalojadas. La imagen está ahora en la red ferroviaria de miles de pasajeros desalojados circulando por las vías hasta el andén más cercano. Los musos de escuadra han movilizado a unidades especializadas para ayudar en esas tareas de, de desalojo de pasajeros. El apagón en diversos semáforos también、eh, está causando afectaciones en el tráfico en las principales vías de la capital catalana. De momento, estamos a la espera de constatar el alcance. De esa afectación a lo que es el tráfico aéreo en los aeropuertos catalanes. Por su parte, los hospitales sí están manteniendo su actividad gracias a sus generadores. Aunque otros de los sectores que están preocupando ante este apagón es el sector químico, con epicentro sobre todo en Tarragona. Allí las industrias químicas、eh, mantienen activado su sistema de seguridad con todo, protección civil, h activado a la prealerta del plan ProCICAT para dar、eh, respuesta a esa caída general del, del suministro. Se han iniciado. Consultas con, con Endesa、uh -huh. para、eh, seguir obteniendo información y、eh, sobre todo el restablecimiento del fluido eléctrico. Gracias, n o r i a Prealertas activas en todas las comunidades, trabajando, red, red eléctrica para restablecer ese suministro que parece que podría estar empezando a recuperarse en algunos puntos, en el norte y en el sur. Tranquilidad, insistimos. Y ante las muchas mensajes que me están llegando de padres preocupados porque sus hijos están en el colegio y no pueden contactar porque está siendo muy, muy, siendo muy complicado, insistimos en pedir calma. Y para mostrar un botón, Isabel Jiménez, en un colegio. Hola, Isa. Buenas tardes. Desde el Colegio m a r q u é s de m a r c e n a d o en el centro de Madrid, también aquí han llegado los problemas del apagón. El centro está sin luz. Hay bastantes niños que han salido ya al patio y las madres, fundamentalmente madres, están viniendo a recogerlos a las puertas. Nos decían que estaban intentando atender a sus hijos para que no estuvieran inquietos, para que no se preocuparan ante esta situación y además porque normalmente comen en el colegio, pero en este momento ni siquiera pueden calentar la comida porque no tienen. Tienen electricidad. Así que son bastantes las madres que han comenzado a llegar aquí hasta estas puertas. Muchas las personas que se acercan a preguntar y que se preguntan entre ellas si alguien sabe qué es lo que ha pasado. Una inquietud generalizada que también se está expresando aquí, a las puertas de este colegio. Bueno,、eh, como decías, Elena,、eh, no hay que olvidar que. Es un apagón, es un corte、Total. de electricidad. O sea, imaginen ustedes lo que es、eh, que se vaya la luz, los niños están en clase, los niños están bien atendidos y, y no les va a pasar absolutamente nada. Vamos a ver, por ejemplo,、eh, qué pasa también con, bueno, con los restaurantes, porque、eh, cuando, cuando, caos, sí. cuando se、eh, corta la luz, v e r d d a todos pensamos todo, todo. automáticamente en, en, esos,、eh, en esos frigoríficos、no、llenos trabajar, de, de comida, en, esa,、no. en, esas, en esos fogones que no vayan con, con gas o con, o con fuego. Víctor Fernández está en. En, en La Rioja, en uno de, estos, de esos restaurantes. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos aquí en un, en un recinto, en el restaurante Portales 73, y estamos aquí con su encargado, con Emanuel. Bueno, Emanuel, cuéntanos un poco cómo se está viviendo esa jornada aquí. Pues nada, déjame comentarte de que estamos aquí sin energía y, pues obviamente, tenemos comida, que ya al cabo de que ha pasado una hora y pico. Ya pues, se nos está estropeando. Y también reservas que han cancelado, ya que pues no podemos dar de comer porque no tenemos energía para poder tener plancha ni cosas para, para poner las comidas, claro. Sí, justo ahora veíamos cómo venían unos comensales para cancelar esa reserva. Y también nos comentabas bueno, que también tienes otros establecimientos por esta calle, por la emblemática calle Portales de Logroño. Y nada, bueno, es un poco generalizado n o en todo el sector, que también alguno incluso ha llegado a cerrar, ¿no? Sí, alguno de los, de los lugares ya ha llegado a cerrar porque se dedica más a lo que son comidas. Y pues nosotros, gracias a Dios, tenemos lo que es pinchos y todo eso para ofrecerle a los clientes, pero los demás establecimientos no. Entonces se han obligado a cerrarlos. Y bueno, las bebidas también, las bebidas frías, lo que aguanten, supongo. Claro, tanto bebidas frías como calientes, como no te puedo preparar un café ahora porque no tengo los medios para hacerlo. Sí, y también nos comentabas antes b、bueno, u el n o e tema de la comida, las neveras, la conservación de esa comida, bueno, o que peligra, peligra a su estado. Claro, la mayoría peligra el estado, sabes, porque lo que te comenté, acabo de que ha pasado una hora y pico, las cosas que se están descongelando son para tirar, son pa est están e s t r o p i a d a s ya. No se puede dar al público a eso. Y bueno, ahora supongo que a la espera n o de, de que se restablezca ese servicio, que de momento aquí sigue sin prestar ese servicio, o sea, no llega esa energía. Claro, vamos a estar abiertos hasta, esperando un, hasta esperar un aviso、eh, de que nos digan, y pues nada, aquí estamos a cara al público. Sí, porque hasta ahora no habéis recibido ningún tipo de aviso por, ta, por parte de nadie, vaya. No, no hemos recibido ningún tipo de aviso ni nada, tampoco sabía vos de que esto iba a suceder hoy, así que nada, a esperar. Pues nada, pues muy, muchas gracias,、eh, Manuel. Pues nada, ya, ya lo han oído, aquí cómo está funcionando la, la hostelería en Logroño, aquí en la calle Portales, en pleno corazón de la ciudad, en el que bueno, pues hay establecimientos que todavía aguantan、claro. el envite de este apagón. Y bueno, pues a ver, a ver cómo avanza la mañana. ¿La calle, la calle ¿cómo, cómo está, Víctor? ¿Eh? Qué, qué, ¿Qué comenta la gente por allí, por, por el centro de la ciudad? Pues. Pues mira, nos preguntan mucho a ver qué ha pasado.、Claro. Te ven con el <risa> y nosotros, micro bueno, y dicen, este sabe. Claro, dicen, este sabe. Y decimos, bueno, a ver, ¿sab sabemos lo mismo que vosotros. Algo más, pero. Poco más, pero sí,、bueno. sí, se sabe poco, se sabe poco, gracias. Sí, pero,、eh, gracias. pero poquito más, sí. Gracias, Víctor. Quédate、Muchísimas、por、gracias. ahí, si te parece, tanteando y todo lo que nos puedas contar.、Eh, lo recibimos aquí、eh, en este estudio de la Casa de la Radio, Radio Nacional, Radio 5 en directo.、Mm. Eh, les insistimos, el Ministerio de Sanidad está en contacto con las comunidades autónomas para evaluar el alcance de este apagón en toda la península.、Eh, los centros hospitalarios disponen de sistemas supletorios, recuerdan desde el Ministerio, que garantizan el suministro. Ministro, pero están en alerta ante cualquier incidencia problemas también en los juzgados, Sandra. Gemal Faro, Audiencia、sí. Nacional,、eh, ¿cómo se desaloja la, la audiencia、eh, en un momento como este? Buenas tardes. Gemal Faro, saludos. No, bueno, vamos a v o n c a n a i o a Te voy a contar una, una cosa、a、curiosa、ver. también, porque nos preguntamos、eh, cómo se desaloja la Audiencia Nacional, pero ¿sabes q u e han tenido que desalojar también, Elena? El Museo del Prado,、Madre、el ría, Reina Sofía. No、pues、sabría gente, ¿eh? Claro, se ha solicitado que los visitantes y los trabajadores abandonasen los edificios porque no podían garantizar ni, ni, ofrecer, la, ni ofrecer seguridad a, a, a todas esas obras de, de arte.、Eh, vamos、sí、a volver escuchas, Gemma, a la Audiencia Nacional. Gema, m saludos. Sí, la Audiencia Nacional se ha ido a negro, literalmente, y más teniendo en cuenta dónde está la sala de prensa, dos pisos por debajo del suelo. Se iba la luz y también la cobertura telefónica. Así que hemos sido desalojados con este mensaje. e El... Un mensaje que se podía ir en toda la calle Génova, donde no funcionan los semáforos. Y hace como una hora han comenzado a llegar policías para tratar de regular el tráfico en una de las arterias principales de Madrid. En el Supremo ahora mismo se está funcionando con generadores. Gracias, Gema. La Audiencia Nacional ya lo escuchan.、Eh, desalojada, no、uh -huh. funciona nada. En el Supremo aguantando、eh, con generadores. Seguro que están ustedes intentando comunicar con, pues, con sus seres queridos, con padres, hijos, hermanos.、Eh, tengan calma, tengan tranquilidad. Hay muchas. Muchos problemas en las telecomunicaciones, ¿verdad, Rosa Guardado? Sí, Elena, la falta de suministro eléctrico está afectando también a esas telecomunicaciones. Como dices, la luz no llega a las antenas, a los repetidores, y eso está haciendo que gran parte de las líneas de telefonía estén caídas, tanto móviles como fijas. Por eso, si están tratando de llamar a sus familiares desde el teléfono móvil, les estará siendo muy difícil, pero también desde el teléfono de casa. Está complicado. Las líneas no conectan, pero tranquilos, como decían, que seguro que todos están bien. Si están en su casa, los routers tampoco tienen luz. Por eso, el wifi no. les va a funcionar y con ello la red de WhatsApp pues también difícilmente recibe señal. En los comercios, sin luz es imposible cobrar a los clientes, sobre todo si quieren hacerlo con tarjeta. En las oficinas de los bancos también hay una situación difícil,、eh, sobre todo porque los cajeros tampoco les llega ese suministro eléctrico y por eso no funciona, no pueden sacar dinero, pero no es un problema de operativa de las entidades en sí, sino de esa luz que no llega a los receptores, a esos terminales, a、eh, esos cajeros. Por lo que sacar dinero, como decimos, es difícil pero para bueno, desde las entidades bancarias nos dicen que están analizando ya la situación para ofrecernos más datos concretos de cuál ha sido esa afectación hasta ahora en esas entidades. bancarias ahora nos analizando datos sido situación cuál las más hasta la ya ha Gracias, Rosa. Guardado. Vámonos otra vez a una estación、eh, de trenes. Quizás son las que más están notando estos problemas. Decimos, los trenes muchos se han quedado、eh, a mitad de camino para allá donde iban. Ha dejado de funcionar la catenaria y han tenido que parar esos trenes. Lo hemos escuchado con algunos compañeros que、eh, volvían de, por ejemplo, del. premio De Jerez,、uh -huh. el corte de suministro eléctrico registrado está afectando al transporte aéreo por, aéreo por ferrocarril. Es el mensaje que publica Renfe en la estación María Zambrano. Está Salvador Castillo. Hola, Salva. ¿Cómo está la cosa allí?、Oh. Hola, muy buenas. Pues, mira, mucha gente, mucha pensación, mucha incertidumbre. Porque ahora mismo han cerrado las puertas de acceso a la estación de María Zambrano y hay muchos viajeros que están pues, con la duda de qué estará pasando, porque no pueden acceder aquí hasta el hall de esta estación María Zambrano. Nosotros hemos podido entrar antes de que c e r r a r a n estas puertas. Son los paneles apagados, totalmente apagados,、y、mucha gente frente a ellos esperando algún tipo de información. Algunos viajeros que hemos hablado nos comentan que, bueno, que nada, nadie le está facilitando información, no saben nada, se han tenido constancia del de apagón a través de los teléfonos móviles, de los、eh, diferentes medios de comunicación, a través de, de la radio, de nosotros, de Radio Nacional, y、eh, están esperando a ver de lo que va a pasar. De momento, sobre todo, muchas e s t a b l e c i i e n s Y de, de María Zambrano, es una zona comercial también. Antes de entrar a la, a la estación, pues han tenido que, que cerrar y sus trabajadores están a las puertas de los establecimientos porque no pueden atender a, a la clientela. Como decimos, solamente, solamente pueden salir, se pueden salir los, los viajeros que, dicen, que, muchos, que están tomando esa decisión, están saliendo de la estación porque bien. Puede prolongar durante horas, pues、eh, van a buscar algún sitio para comer o algún. o a otra líbrica de son menos los que están h en el hall. m o s visto también. Les pedimos disculpas la por、eh, la calidad del sonido. Estamos intentando llegar a todos los rincones de, de España, pero como ven, el, el corte de suministro está afectando también a, a esas、eh, tarjetas telefónicas, a esa,、sí. a, a ese, al, al, al sistema, de al sistema operativo de retransmisión que, tenemos que, nacional, que utilizamos. Que quantum, eso ¿sí? es. Eh, sabemos que el presidente del Gobierno、eh, se ha ido también a, al Centro de Control de Red Eléctrica para conocer la evolución de la situación provocada por el corte de suministro que ha afectado a, a toda España. Sánchez,、eh, esta mañana, se reunía en el Palacio de la Moncloa. Con el presidente de Chipre, y se ha ido a, al término de ese n c u e n t r o a las instalaciones centrales de, de red eléctrica, donde también está la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, Sara Aguesen. Eh, algunas eh, comunidades, algunas ciudades están activando el plan de emergencias, el caso de Madrid. A este apagón se acaba de referir la presidenta Isabel d í a Zayuso. Lo que vamos a hacer desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es pedirle al Gobierno de la Nación que active el Plan 3 de Emergencias para que el Ejército pueda. Preservar el orden, si es necesario, llegado el caso. Y ahora nos vamos a desplazar al 112, donde tenemos, aparte del Gobierno, del equipo trabajando para ver desde ahí cómo podemos ser de ayuda, para ver qué situaciones sobrevenidas se están produciendo y, por tanto, trabajar para restablecer la normalidad lo antes posible y también conocer los posibles daños、uh -huh. que se han producido y que se están produciendo en estos momentos. Bueno, pues vamos a, a ver si tenemos alguna noticia más de, de fuentes del Gobierno con Sandra Gallardo. Buenas tardes, Sandra. Sí, buenas tardes, Sandra. Pues、eh, lo contabas tú ya, ¿no? El presidente del Gobierno estaba reunido con el presidente de Chipre en Moncloa cuando se ha producido este gran apagón histórico y de inmediato el Gobierno ha organizado un gabinete de crisis. Se ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta tercera, Sara Agesen, a la sede de Red Eléctrica. Les han acompañado también la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, ó s c a r、eh, Puente. Estaba. Eh, el ministro de Economía,、eh, Carlos Cuerpo, precisamente en el Casino de Madrid, en un acto organizado por el ICEX, y también a b a n d o n a d o ese acto de inmediato. Llegaba allí poco después de ese, de ese apagón y nos decía que no tenía、eh, ninguna información al respecto, pero él también de inmediato、eh, abandonaba el casino, suponemos que también para incorporarse a ese gabinete de crisis organizado por el Gobierno, para seguir, como decíamos, desde la sede de Red Eléctrica, cómo evoluciona la situación、uh -huh. y si se,、sí、se va recuperando. El, el suministro de forma gradual.、Eh, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, me, muy buenas tardes. Buenas tardes.、Eh, José Luis Martínez Almeida, en directo aquí en Radio 5, Radio Nacional de España. Gracias por atender la llamada de la radio pública. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la ciudad de Madrid? ¿Qué datos tiene el ayuntamiento? Pues la situación, como todos podemos suponer, es francamente complicada porque se ha ido completamente el suministro. Eléctrico, yo estoy en el centro de emergencias y seguridad del ayuntamiento de Madrid en estos momentos y estamos trabajando、eh, para poder atender las diferentes emergencias. A mí lo que me gustaría es transmitir a, a todos los oyentes y por extensión a todos los madrileños, por favor,、uh -huh. que minimicemos absolutamente los desplazamientos,、uh -huh. que si podemos nos quedemos donde estamos, porque es imprescindible poder liberar las vías de circulación para seguridad y emergencias y obviamente por la falta de semáforos se están produciendo incidencias importantísimas. De hecho, hemos cerrado ya. Calle 30 para que puedan circular por los túneles exclusivamente los vehículos de seguridad de emergencias. Y una cuestión también importante:、eh, somos conscientes de que es difícil、eh, a veces conectar con los teléfonos de emergencia. Lo que le pedimos a los ciudadanos que tengan una emergencia es que acudan a su comisaría de policía o al parque de bomberos que tengan más cercano y lo comuniquen directamente a nuestros agentes de policía y nuestros bomberos para. Que podamos tratar de solucionarlo. Señora Almeida,、eh, no sabemos si se ha producido、eh, algún tipo. Nosotros aquí estamos intentando también tranquilizar un poco ¿no? a la población、eh, con respecto a lo, que, a lo que está ocurriendo, por esa gente que no puede contactar con, pues, con sus familiares, con, con sus amigos por, por, los,、eh, por temas de, de la caída de la, de la red de móvil.、Eh, ¿Se ha producido.?、Eh, a, ¿Tenemos que estar atentos a, a algún accidente, a alguna incidencia de carácter más grave? ¿O ¿Cuáles son los puntos más complicados ahora、Perfecto. mismo? En, en los puntos de la circulación por la ciudad, especialmente la M30 está colapsada. Al mismo tiempo, también en el v a j o de la Castellana, que es otro eje principal, es muy complicado poder circular en estos momentos. O sea, en definitiva, por cualquier eje principal、uh -huh. de la ciudad de Madrid, es dificilísimo circular en estos momentos. Y en segundo lugar,、eh, tenemos un problema grave también con los ascensores. Tenemos reportados unas 150 incidencias. Suponemos que tiene que haber muchas más incidencias. De ascensores, por eso pedimos que se nos comunique, que si no es posible por teléfono, en comisarías y parques de bomberos, y al mismo tiempo también que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado con intentar abrir esos ascensores, porque en caso de que en ese momento se produzca、eh, la reconexión de la energía eléctrica, p u e d a haber problemas para la identidad física, tanto del que se pretende rescatar como de la persona que esté rescatando. Es decir, Que tengan mucho, mucho cuidado, por favor, si intentan abrir esos ascensores.、Eh, alcalde, entiendo que todo esto lo están coordinando ustedes desde el Centro de Emergencias de Seguridad del Ayuntamiento. No sé si hay、eh, una coordinación、eh, más generalizada desde, desde, el, desde el Estado, a nivel nacional,、uh -huh. desde el Gobierno, porque entiendo que está siendo todo.、Eh, aquí estamos con un desbarajuste tremendo, está siendo muy complicado、sí. comprender y están ustedes reaccionando según, según está ocurriendo. Sí, sí, nosotros estamos reaccionando según ha ocurrido realmente, y además es que、eh, esto no se había producido y por tanto estamos todos trabajando muy duramente, pero para qué negarlo, también con sensación de desconcierto y aún así, como tenemos unos extraordinarios profesionales, estoy seguro de que lo sacaremos adelante. Nosotros aquí, en el ámbito de coordinación, en el ámbito normativo de coordinación, nos coordinamos a través de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid ya se coordina con toda nuestra información junto con el Gobierno. De España, es cierto, estamos todos en una situación complicada, por eso hay que mantener la calma en la medida de lo posible,、eh, la tranquilidad, aunque yo sé que es complicadísimo,、eh, y confiar en que nuestros equipos de seguridad de emergencias, en este caso en la ciudad de Madrid, luego, están trabajando dentro de la situación tan difícil a fondo. Pero por eso también yo le pido eso a, a los madrileños: sé que es complicado, porque es muy complicado quedarse donde uno está. Pero es necesario liberar las vías de comunicación de la ciudad de Madrid.、Uh -huh. Alcalde,、eh, desde Portugal, por ejemplo, no se descarta un ciberataque. ¿Tienen ya alguna idea de por dónde ha podido venir este, este apagón? Pues la verdad es que ni idea, la idea, y sería i m p u l s a n a e por mi parte, además, por, por las competencias que yo tengo y por el conocimiento que tengo,、uh -huh. de dónde ha venido. He q u e r i d o ver ahora. Una declaración de, de la presidenta von der Leyen aludiendo a que se ha podido producir un ataque. Pero, pero la verdad es que yo en eso prefiero ser prudente porque no tengo información ni conocimiento para poder emitir. Y creo sinceramente que en la situación en la que nos encontramos, cuanto más prudente sea, mejor para todos. Bueno, ya pedimos prudencia con Filomena, ahora lo pedimos con el apagón, señor alcalde. Vamos, eh, eh, Madrid va cogiendo experiencia. Desde luego, estamos enfrentándonos a acontecimientos que, que no se nos habían planteado jamás, ni se nos había planteado una pandemia, ni se nos había planteado Filomena, las inundaciones históricas o las lluvias históricas, mejor dicho, que se han producido hace、sí. apenas un mes que casi desbordan un aprendiz de río, como era el Manzanadi, que todos pensábamos que era un aprendiz de río y casi lo desborda. Ahora, esto, bueno, yo en fin, tengo la confianza de que、eh, los magicheños, desde luego, son el mejor activo que tenemos, han demostrado que ante cualquier situación y ante cualquier adversidad. Responden y por eso estoy seguro de que entre todos también sacaremos esta situación adelante. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, muchísimas gracias por eh, haber, eh, haber con, conectado con, con Radio Nacional en estos momentos complicadísimos,、eh, no solo para Madrid, sino que para muchísimas ciudades de toda España que están pasando por lo mismo. Y, y muchas gracias a ustedes, porque en estos momentos es más importante que nunca la información, la información pública en este caso, porque es la única que puede llevar algo de, de esperanza y de sosiego. En situación tan difícil. Así que muchas gracias a ustedes por trabajar, porque supongo que tampoco será fácil. Gracias. Gracias. José Luis Martínez t Andey, en directo en Radio 5, Radio Nacional de España. Especial Informativo, Radio Nacional de España. Eh, bueno, el,、eh, el alcalde de Madrid lo acaban de escuchar ustedes en directo aquí en Radio 5, Radio Nacional de España. Pedía que se minimicen todos los desplazamientos,、uh -huh. que, se, bueno, que nos quedemos donde estamos para evitar el colapso de vías, sobre todo para dejarlas libres、eh, para emergencias. La M30 está cerrada ahora mismo, se pide、sí. el tránsito solo para emergencias. Evitar desplazamientos sí, innecesarios, pero no solo en Madrid, en t o d o España. Todo,、sí. Y、eh, también usar la telefonía, también、eh, dice el、solo、112, para, para, para lo imprescindible, no saturar la red. Eh, tengo que decir que nuestro compañero Daniel Galindo, que nos comunicaba desde el aeropuerto de Milán, Malpensa, que estaban parados esperando、uh -huh. noticias para poder despegar, llevaban más de una hora en el interior de ese avión, me acaba de comunicar que está despegando en estos momentos desde Milán. Nos vamos a marchar precisamente al aeropuerto de Madrid, b Arajas. Allí también hay un compañero de Radio Nacional de España, Íñigo Inchusta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos,、pues、¿cuál es la situación, en... Íñigo? Mira, de momento llevo poco menos de media hora. Hasta ese momento la M40 en sentido norte venía razonablemente bien. Me imagino que se estará complicando como ha pasado con, con la M30. Y aquí en la terminal 1, en la puerta de embarque, de momento sigue la normalidad. La gente va embarcando con normalidad. El tiempo estimado de espera en las zonas de controles es de apenas dos minutos. Sí, que es verdad que aquí han saltado, como ya se ha informado desde hace un tiempo, Por este corte de energía se habían producido incidencias y se estaban activando grupos electrógenos de contingencia. De momento las pantallas funcionan, no hay gran sensación de, de inseguridad ni de problemas, porque ya os digo, al menos aquí en esta T1, en lo que es la puerta de embarque, la gente está pasando con normalidad. Sí que hay problemas también en la parte de carga, donde son las cintas que transportan las maletas. Hacia los aviones y desde los aviones, y、eh, se están llevando, por lo que se ve, a una、eh, cinta, un tipo de cinta especial que hay en una parte de estas instalaciones para poder ir cargando los aviones. Aunque ya os digo, de momento, tranquilidad y a la espera de seguir conociendo un poco la información que pueda transmitir AENA desde,、uh -huh. desde este centro neurálgico de, del aeropuerto de Barajas. Gracias.、Eh, recordamos ese fallo, ese cero en el sistema eléctrico peninsular, que significa un apagón generalizado. Se producía en torno a las doce y media en España y Portugal por causas aún desconocidas, pero Red Eléctrica Española está explicando que el sistema eléctrico comienza a recuperar tensión por las zonas norte y sur. Eh, y es un proceso que, que conlleva devolver la tensión de forma paulatina, por ejemplo, la red de transporte a medida que los grupos de generación se van acoplando. Nos vamos precisamente al norte de, de la península. Vamos a ver cómo van las cosas, cómo se va recuperando ya un poco la normalidad. p a r e c e e Bilbao, ahí da Gelcudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco Bilbao va recuperando la normalidad. Como decías, los semáforos van volviendo a funcionar. Eso sí, colas infinitas para subir a los buses de Bilbo Bus y en la estación de Renfe. La luz de los establecimientos y de los letreros de la estación ya han recuperado esa luz hace unos 20 minutos, aunque sigue sin recuperarse el servicio. Hasta ahora no ha habido ninguna comunicación oficial. Los pasajeros siguen dentro del edificio esperando alguna solución. Gracias, Aida. Gelco, hoy en directo desde Bilbao, nuestro compañero del área de economía, José Luis Dueñas, vuelve hasta este estudio con nuevos datos que aporta sobre esos trabajos que está llevando a cabo Red Eléctrica. José Luis, ahora de nuevo. Tenemos, ¿qué tal?、Eh, esa notificación de Red Eléctrica vía Twitter, vía X, sobre esa activación de los planes de reposición del suministro eléctrico en el norte y sur de España. Hemos visto, por ejemplo, en cuanto a la demanda, la caída súbita que se producía desde las doce y media, que implicaba perder en esa. demanda, más de diecisiete más mil megavatios, Y lo último, pues tenemos también comunicados de la situación del sistema gasista español. En Agas advierte sobre este corte eléctrico acontecido esta mañana que se está a tendiendo toda la demanda de gas natural en el sistema gasista y que está, está en situación segura. Derivado del corte eléctrico, inciden e Agas, se ha producido una reducción en la demanda de gas natural, como estamos comentando, estando el balance de entradas y salidas equilibrado. También la energía nuclear, las plantas nucleares paran la p a n hecho Por un、eh, movimiento por de demanda. No había demanda, por tanto, no había dónde verter esa energía. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Esa comitiva de gobierno se dirige a la Red Eléctrica. A partir de ahí conoceremos más datos sobre este apagón que ha tocado la península este, este lunes.、Uh -huh. Vamos a ver,、eh, Red Eléctrica. Eh, bueno, eh, la, bueno, la bolsa. De la hecho, bol la bolsa sufría. Una p a g ó n la propia bolsa en el momento en el que、bueno. esto ha ocurrido. Se、si、iba a negro. Nuestro compañero David Martínez tenía que, que salir fuera del. Edificio para, para reportar en ese momento、eh, lo que ocurría en las bolsas. Vamos a volver porque ya ha vuelto la, la electricidad、eh, allí y vamos a ver también cómo está afectando a las acciones、uh -huh. de red eléctrica española. David, David Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes.、Eh, no es que haya vuelto exactamente la electricidad, sino que hemos conseguido con un generador que hay en la bolsa, hemos conseguido conectar esta emisión a algunos de los pocos enchufes que funcionan dentro del Palacio de la Bolsa de Madrid porque no todos funcionan, pero、eh, sí hemos conseguido. Recuperar、eh, la conexión y ahora mismo las acciones de red eléctrica、eh, caen, pero muy ligeramente, que hay un 0,5%. Las bolsas operan con normalidad porque funcionan a través de también generadores, con lo cual las cotizaciones siguen operando con normalidad, las inversiones siguen funcionando. Posiblemente muchos inversores, eso sí, españoles,、eh, no podrán acceder a sus brokers por las caídas también en el servicio eléctrico y el servicio de Internet, con lo cual es posible que el. El volumen de compraventa de acciones sea Menor de lo habitual, pero de momento lo que parece、eh, que estamos viendo es que las acciones、eh, se mantienen、eh, con una operativa totalmente normal.、Eh, suben, de hecho, las bolsas europeas, la mayoría en torno al 0,5%. El i b e x 35 se mantiene con una subida del 0,5% también, en línea con el resto. Y las acciones de r a z Eléctrica, como decimos, caen muy ligeramente, caen solo medio punto porcentual en este momento. Gracias, David. Dos y trece, una y 13 en Canarias. Tenemos、eh, ahora sí al otro lado de la línea Jorge Fabra, es presidente de Red Eléctrica Española, es consejero de la Comisión Nacional de la Energía. Señor Fabra, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Fabra, ¿qué es lo que, lo que ha ocurrido?、Eh, ¿Cómo se produce ese, ese cero, esa caída tan drástica de, de la tensión? Bueno,、eh, yo la información que tengo es la que estáis dando vosotros, los medios, ¿no?、Uh -huh. y, y, y la red eléctrica ha dado una información muy escueta,、uh -huh. y por tanto, pues、eh, lo único que puedo decir es que la situación, para mí, a pesar de haber llevado ya. Más de 40 años、eh, vinculado al sector eléctrico y de manera específica a la operación del sistema, como, como expresidente de Red Eléctrica, como exconsejero de la Comisión Nacional de la, de la Energía o como exconsejero del Consejo de Seguridad Nuclear, esta situación nunca ha sido. La he visto, ¿no? uh -huh. nunca se ha producido. Se han producido otras situaciones、eh, de una cierta gravedad, pero parciales. Nunca se ha producido un cero nacional. n o Y además hay noticias que yo no he logrado confirmar de que el asunto no se limita solo a España y Portugal, sino que Francia podría también estar afectada. Sí, parte pero, de Francia. Pero...、Uh -huh. Sí, pero esto no lo puedo.、Mm. Las noticias que tengo son las que vosotros dais. ¿no? Mm -hmm. Y esto pues,、eh, se produce simplemente porque ha habido un desequilibrio entre oferta y demanda. Es decir, la demanda ha sido superior a la oferta o la oferta ha sido superior a la demanda. Quiero decir, la generación ha sido superior a la demanda o la demanda ha sido superior a la generación. ¿no? Entonces, esto produce un desequilibrio en la frecuencia que lleva el sistema a una caída en cascada de, de, que, que conduce a un cero nacional. ¿no? Pero, es ¿qué estamos señor, ante un cero eléctrico nacional? ¿no? Señor Fabra, es un poco extraño esto que usted está diciendo. La demanda ha sido superior,、eh, pero. ¿Qué demanda tan superior ha ocurrido no, como para habernos ido a cero? No, para que lo entiendan no, los oyentes. Es、no, no, como no, el s a l t a r a los demanda, plomos de la casa. No, la demanda, digo, superior a la ¿Ala? generación.、Sí. No、Ajá. quiero decir que la demanda sea muy alta.、Ajá. La demanda estaba. Y de repente hemos generado, hemos generado muy poco. Como para que este apagón sea tan, tan grande como usted dice que nunca lo habíamos visto hasta ahora, porque aquí estamos bueno, absolutamente es que, desconcertados. Es que, es que con una avería en una central que pudiera haber tenido una avería, por ejemplo,、pues、yo que sé, una central nuclear de,、uh -huh. de, con dos grupos que hubieran caído 2.000 megavatios, por ejemplo, del sistema, por una avería sencilla que hubiera obligado al, al apagón de la central, eso puede producir el desequilibrio. Entonces, el,、eh, cuando, si, si eso se hubiera producido, este es un ejemplo como muchos otros que se pueden poner, ¿no? Entonces, la, la frecuencia del sistema que marca el equilibrio entre demanda y、eh, demanda de electricidad y, y, y producción de electricidad, eh, eh, la frecuencia se dispara hacia arriba y Produce que otras centrales se protejan、uh -huh. contra ese desequilibrio y se vayan parando. Esto es lo que digo: que produce un desequilibrio y una encascada que conduce al cero nacional. ¿no? Señor Fabra, es como, y, como bueno, si saltaran los plomos de una casa, para que lo entiendan los oyentes. u n e s Una,、pues、una sí, casa sí, pide más sí, energía de la, que, de, la que de la que recibe y, y saltan todos los plomos. Pues sí, un poco puede ser un, un ejemplo, pero vamos, un, un ejemplo, una metáfora que pudiera explicar lo que ha pasado. Efectivamente,、mm -hmm. si en una casa la demanda es superior a la energía contratada, pues el, el, el contador pues, desconecta inmediatamente,、uh -huh. ¿no? Y desconecta todo, no desconecta una parte, ¿no? ¿Eh? De, la, de, la, de la demanda,、mm -hmm. ¿no? Y, y, bueno, lo único que puedo decir es que esto, si estamos efectivamente en un cero nacional y todo esto se va confirmando, la situación es de muy complicada gestión,、uh -huh. muy complicada gestión. Pero también hay que decir, Que、eh, Red Eléctrica de España está completamente a la vanguardia en las capacidades de gestión de estas situaciones. El Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica、eh, está reconocido como、eh, a nivel mundial y quiero decir que estamos en las mejores、sí. manos para gestionar este incidente.、Sí. Esto no cabe la menor duda, pero. El asunto es complicado. Se habrán puesto en marcha los protocolos de reposición del sistema, una intensísima colaboración de las empresas gener eléctricas generadoras y el centro de control y red eléctrica. Todo el sistema queda bajo las consignas y las instrucciones de, de red eléctrica y, y hay que ver cómo evoluciona esta situación. Podríamos estar ante Ante una situación que puede durar horas. Por suerte, las comunicaciones todavía no se han caído, estamos hablando, ¿no?、Eh, Internet parece que no se ha caído, pero claro,、uh -huh. todo esto está alimentado por baterías que tienen también una, una duración limitada、uh -huh. si el tema se sigue prolongando, ¿no? Aunque bueno, tenemos también los grupos electrógenos, etcétera, ¿no? Pero yo insisto, estamos en las mejores manos. En las mejores manos, y estoy hablando en términos mundiales, no estoy hablando en las mejores manos aquí de, dentro de España, sino es que España está a, en la primera fila de capacidades para gestionar este tipo de, de, de incidentes que son, bueno. No, no sé, son casi inéditos, podría decir. n o ¿Eh? Totalmente. Eh, ¿Recuerda usted, ha dicho usted que no recuerda nada de esta magnitud,、eh, pero algo similar?、Eh, sí,、situación? yo recuerdo que cuando en el año 84, 85, 86, claro, son hace ya muchos años, ¿no? Claro, nosotros no lo r emitimos era... ya hace 40 años, o sea, ni más ni menos, ¿no? Sí, sí. Yo era delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico y se produjo un incendio en la subestación de Sant Andreu, en Barcelona. ¿no? En aquella época había una empresa eléctrica que luego fue absorbida por Endesa, que era Ener, Hidroeléctrica de Ribagorzana, que tenía un buen centro de control eléctrico.、Uh -huh. Le, el incendio de esta subestación provocó una caída del sistema eléctrico en Cataluña y en Aragón, porque Red Eléctrica fue capaz de confinar. Eh, el, la caída en cascada, ¿no? También cayó Lisboa, parte de Portugal.、Uh -huh. ¿eh? También cayó parte de Portugal. Y la, para que se hagan ustedes, esto es lo más grave que yo he visto, ¿no? Y para que se guren ustedes una idea, como de l g o al gobierno, pues claro,、eh, inicié una inspección para ver cómo había pasado. Y una de las cosas que hice fue ir a Barcelona y en el centro de control eléctrico de, de, de, de, de Hidroeléctrica de Nueva Gorzana estuve oyendo los audios que habían quedado grabados de. Las conversaciones de los operadores de, del sistema de hidroeléctrica de r i o b a g o Rozana. Y lo recuerdo porque me resultó verdaderamente sorprendente、eh, que decían: los portugueses nos están tirando el sistema. Y el incidente se había producido a una manzana de distancia de ese centro de control. Y esto, ¿por q u e es posible que ese centro de control hubiera recibido la señal de la caída de Lisboa antes que el incendio en. Una instalación clave que estaba a unas manzanas de distancia de e s e centro de control? Pues por una razón muy sencilla, porque la electricidad se transmite por las líneas de alta tensión, y de, y, de tensión y, de, y de distribución primaria a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Por tanto, lo que pasa en el sistema eléctrico pasa todo simultáneamente,、mm. aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Eh, y, y esa es la dificultad, y, ¿no, y, señor Fabra, de, de, de,、claro, de, de esta situación. Y, y, y entró en este centro de control, entró antes la señal de la caída de parte del sistema eléctrico portugués que la de la propia caída en su propio barrio, ¿no?、Bueno. Porque todo es simultáneo, todo es instantáneo, ¿no? Y, y por eso la, el sector eléctrico es un sector completamente estratégico,、eh, suministra un bien o un servicio. Y absolutamente indispensable, ¿no? Que merece ser、eh, muy cuidado en su、uh -huh. regulación para que sea. Más potente, más,、eh, vamos, más potente, quiero decir,、eh... Y que nos recuerda que merece ser cuidado cuando ocurren cosas como, como esta, ¿verdad, señor Fabio? Sí, sí, desde el punto de vista de la regulación, y la regulación tiene que ser la adecuada,、eh, los operadores que están en el sistema tienen que tener claras cuáles son、mm -hmm. sus funciones, pero insisto, en España estamos en muy buenas manos. Ahora,、sí. si el asunto se ha extendido también a Francia y Europa, podríamos estar ante una situación grave, ¿eh? Eh, vamos a ver qué información seguimos recibiendo, porque yo, insisto, he intentado hablar con compañeros míos muy expertos en、uh -huh. estos temas y no lo he podido hablar tampoco. <risa> Así que la información que tengo es,、eh, es la que tenéis vosotros. Pues vamos a, a seguir recopilando toda la información que tenemos. Muchísimas gracias, señor Fabra, expresidente de Red Eléctrica Española, consejero en la Comisión Nacional de la Energía, entre, entre otras muchas cosas, experto, como, como han visto, en, en Red Eléctrica. Gracias, señor Fabra. Gracias, gracias. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Sandra u r d í n Elena Guicarro. Bueno,、eh, nuestros compañeros que siguen desplegados por la calle, muchos de ellos haciendo su vida normal, como José Vicente、uh -huh. Arnaiz, me mandaron un mensaje. Me dice que en la glorieta de Santa María de la Cabeza han vuelto a funcionar los semáforos. En Atocha también、eh, hay semáforos ya. Parece que está empezando a retomarse cierta normalidad dentro del apagón total, apagón cero. Eh, del sistema eléctrico en la península ibérica, en la castellana, en pleno centro de Madrid, hay un micrófono de Radio Nacional de España después de que la mandaran fuera de la audiencia nacional. Gema Alfaro, hola Gema. m Hola, ¿qué tal? Pues en Atocha se han recuperado los semáforos, en Colón todavía no. Estamos delante, justo en de la Biblioteca Nacional, en una arteria fundamental de Madrid. Estáis escuchando coches de policía porque pasan periódicamente y se van desplegando los policías para controlar el tráfico. E imaginamos、uh -huh. que para ir a alguna urgencia. Cientos de personas, porque recordemos, no funciona el metro. Aquí hay una estación de cercanías que tampoco funciona. Las oficinas, no solo la Audiencia Nacional, las oficinas han sido desalojadas, con lo cual cientos de personas ahora deambulan, podemos decirlo así, para intentar localizar algún transporte que les lleve a cualquier sitio casi, que les acerque a su casa o a su,、eh, al lugar al que tengan que ir.、Uh -huh. La situación es un poco caótica, pero tenemos que decir que la gente está tranquila. No tienen algunas comunicaciones, nos preguntan qué pasa, qué sabemos, pero están relativamente tranquilos. Se guarda un poco la tranquilidad. pero Ahora mismo, atasco monumental. La Castellana. Gracias, Gema. r a a c i s g Bueno, la Dirección General de Tráfico ha pedido a los ciudadanos、eh, que eviten circular en la medida de lo posible, porque la falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de muchos semáforos, de muchos paneles de, de señalización. ¿Qué hacer cuando las señales de tráfico no funcionan? Bueno, la primera norma básica es actuar con precaución, seguir las normas básicas de tráfico, como ceder el paso en intersecciones y reducir la velocidad. Y si no funciona un semáforo, recuerden, se debe actuar como si fuera una señal de pare. Si el apagón afecta a todos los semáforos, se debe seguir la norma de, de intersecciones de ceder el paso a todos los vehículos que se aproximen por la, por la derecha. Nos contaba el alcalde de, de Madrid,、eh, Martínez Almeida, que, que hay en este momento bastante caos y En la, en la capital de España. Vamos a ver、eh, cómo están las cosas en, en, otro, en otra gran ciudad española, en Sevilla. Juan Antonio p a r i c i o buenas tardes. Buenas tardes, Sandra Elena. Pues aquí la Junta de Andalucía acaba de activar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase de emergencia, lo que viene a ser situación operativa de nivel 1. Además, han convocado de manera urgente al Comité de Coordinación de Emergencias de Andalucía. El gobierno andaluz pide ante todo calma y prudencia, como lo decías, el presidente. Juanma Moreno ha cancelado toda su agenda, se ha dirigido inmediatamente al Palacio de San Telmo para coordinar la situación ante esta incertidumbre. Ha hablado Moreno de un posible ciberataque. Precisamente, que nosotros tenemos en materia de ciberseguridad, Andalucía, es que todo tiene pinta de un ciberataque. Por ahora, todo a p u n t a que puede ser un ciberataque, pero no tenemos. Constancia, porque no hemos tenido comunicación del gobierno ni tenemos certidumbre. Activados también los planes de emergencia de algunos ayuntamientos, como los de Sevilla, Málaga o Huelva, la estación de Santa Justa, la estación de tren ha sido desalojada. Estamos tratando a esta hora, cuando son las 2 y 26 minutos, de establecer la conexión desde allí, que están fallando, como nos pasa con otros puntos de España.、En、la segunda mayor estación de tren de Andalucía, la María Zambrano de Málaga, la situación está tranquila, como escuchábamos hace unos minutos. Los viajeros están buscando sitios para comer y en el tráfico, como decía, sin luz, por ejemplo. ...por ejemplo También en semáforos de toda Andalucía, en Málaga o en Sevilla, también hay tranquilidad en el, en, el, en el tráfico de Sevilla en estos momentos, aunque sí algunos nervios, como esto que nos contaban estos viandantes en Sevilla.、Eh, nerviosa, como todo el mundo. No acabo de salir del trabajo, pues mira, no lo sé. Estoy trabajando en un colegio y se ha ido la luz, y es lo único que te puedo decir porque de momento no sé nada más. En el metro de Sevilla, los trenes sí han podido llegar a todas las estaciones por los generadores de emergencia de los convoyes, y ahora mismo las estaciones están cerradas. Tampoco hay servicio de metro Sandra Elena en Málaga ni en Granada. Eh, gracias, Juan Antonio. En mitad de la comunidad andaluza, en un tren que le traía desde el Gran Premio de Jerez, que se ha celebrado este fin de semana, le traía hacia Madrid, en algún punto de Córdoba. Sigue parado nuestro compañero de deportes, Alex Caraz. o Hola, Alex, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Pues seguimos en la misma situación. Llevamos hora 45 parados, a 15 kilómetros de salir de Córdoba. Y nada, la situación es la misma. Se han abierto todas las puertas del tren. La gente se va acercando cada vez más a, a las puertas porque、eh, empieza a hacer muchísimo calor aquí dentro. Corre ahí, algo de aire, pero bueno,、eh, todavía seguimos aquí. Han repartido todas las bebidas ya por, por el tren. Y ya pues vamos a llevar prácticamente dos horas, dos horas parados. Bueno, el corte de suministro eléctrico registrado en toda la península, afectando al transporte aéreo, aéreo al ferrocarril. Renfe publica en la red social, Twitter, trenes detenidos sin salidas en todas las estaciones. Algunas incidencias se están produciendo en los aeropuertos, pero todo circuye, circula con absoluta normalidad. Eh, Luis Vallés, nuestro compañero, está en otra estación de tren en Requena. Hola Luis, ¿cómo estáis por allí? Luis Vallés, Requena. Con poca cobertura.、Ahora. Hola, ¿qué tal chicas?、Hola. ¿Me escucháis? Te escuchamos, dale Luis. Bueno, la, la cobertura, pues caos c i r c u l a t o r en las líneas de alta velocidad de, de toda España. Ahora mismo estamos en la estación de Laver e q u e n a Utiel y la circulación está suspendida. El servicio está caído, nosotros hemos tenido. Poder llegar a nuestro destino, pero cientos de personas han quedado atrapadas en los distintos trenes que les llevaban a sus destinos. Así nos lo ha confirmado una trabajadora de la estación en la que nos encontramos. n tenemos nada, los trenes se han que quedado en el punto kilométrico、claro. donde estaban, donde, por donde pasaban. Y hasta ahora no se v a. Espera retomar el servicio. Desde Adif, o r m a n de que、es、una incidencia、bien. general que h afinistro eléctrico mantiene interrumpido el tráfico ferroviario en toda la red y todavía desconocen cuándo se va a poder reanudar el servicio. Ahora mismo, en esta estación reina la confusión, el caos, un poco también el desconcierto. Las trabajadoras que están aquí no tienen ningún tipo de información más al respecto. Y una cosita más, si me permitís,、eh, como servicio público, también serv servicio sanitario, el Ministerio de Sanidad. Acaba de publicar un ¿Sí? tuit en el que informa de que están en contacto con todos los hospitales de, de nuestro país por si ha habido alguna, alguna caída del, del sistema. Y también importante, esto es información de servicio: la adjudicación de las plazas de enfermería de, de, de, de, después de la formación sanitaria especializada por el corte de luz se t e n í a que celebrar hoy y mañana, pero han,、eh, el Ministerio de Sanidad ha modificado la fecha hasta el al 30 de abril a las 8 y 45、eh, y a las 9 serán las. cita electrónica. Así que, bueno, pues、eh, por aportar un poquito más de información en este día de caos y de absoluto desconcierto que nos está generando este apagón. Aquí, en la estación de Requena Hotel, del AV donde me encuentro, el tren todavía no ha pasado y de momento se desconoce cuándo se va a reanudar el servicio en toda la red ferroviaria de España. Gracias, Luis Valles. En directo, en la sintonía de Radio Nacional, Radio 5, todo noticias desde la estación de Requena, en Valencia, otra estación, en este caso gallega. Nos vamos a la de Santiago de Compostela, Manuel g u t i r r e t a Silva. Hola. Hola, buenos días. Aquí también la situación es de confusión de, y de incertidumbre, aunque al mismo tiempo la gente bueno, pues también se toma con filosofía la parálisis total de la circulación de trenes por causa de fuerza mayor, evidentemente. Algunos de ellos intentan que les resuelvan acudiendo a la ventanilla de atención al cliente de aquí de la estación compostelana, pero、eh, sin encontrar mucha, mucha solución. ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué os has dicho entonces, René? Que de momento, pues eso, está suspendido el, la circulación、eh, y bueno, no saben cómo proceder, no pueden buscar ningún tipo de alternativa porque no hay un plan de contingencia para esto, tampoco se pueden hacer cargo porque es algo que está afectando a varios países y bueno, no hay un plan de, eso, de contingencia y lo que tenemos que hacer es buscar alternativas. ¿Y, y en tu caso cuál sería la alternativa? Pues no sé porque no consigo hablar con nadie de mi familia. Y entonces, pues a ver, entre compañeros, a ver si conseguimos pues ayudar.、Está、el problema también de la gasolina, entonces、claro. tiene que haber gasolina en los coches. Tenemos, ¿no? tenemos muchos problemas para, para establecer las conexiones con algunos de nuestros compañeros debido precisamente a ese apagón. Acaban de dar, ha pasado la media, ya son las 2 y 32 minutos, la 1 y 32 en Canarias. Vamos a recopilar. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Sandra Urdín. Elena Guijarro. De las doce y media hora peninsular, un apagón eléctrico sin precedentes que afecta sobre todo a la península ibérica, a la España peninsular y al Portugal peninsular. También parece que al sur de Francia y a otros、eh, países de Europa está causando infinidad de problemas. En gran parte de España se ha desatado el caos, sobre todo en los transportes. Las conexiones están prácticamente paralizadas. Es un corte que afecta a trenes, aviones. Y al transporte público. Hemos comprado linternas, hemos comprado velas, cerillas, agua y solo admiten dinero en efectivo. Cuando hemos tenido el apagón, pues estamos、eh, sobre todo con un gran caos y, y generalmente nos están entrando llamadas de atrapamiento en ascensor. Cuando he visto que es todo ...que es nacional y que ya no es nacional sino Europa, porque eso es lo que me han dicho, vengo a buscar al niño por si acaso. Por si acaso,、eh, por si acaso no, no hay nada allí adentro, o sea, todo es con electricidad. Pues, y como sé que es un poco aprensivo, y、no. toda esta gente está primero. Yo llevo aquí como más de 20 minutos esperando. Ya es el tercer autobús que cojo, y todavía me queda coger otros dos. O sea, que imagínate, cuando quieras llegar a casa, s a l g o a la una de trabajar, cuando quieras llegar a mi casa, son las cinco de la tarde como mínimo. Si tienes supervivencia, como una de puta, en una pequeña cocina, ante la situación tan caótica que vemos, sin luz, sin comunicaciones, pues es ir a la ferretería que encuentres más inmediata y coger lo que t i e n e Es así de sencillo. Bueno, las conexiones telefónicas, se lo estamos contando, están siendo muy complicadas también porque hay compañías. Que están advirtiendo de problemas de cobertura. El corte ha comenzado hace hora y media. Vamos a conocer si hay alguna explicación de todo lo que está ocurriendo, si, si hay algún avance, si se ha podido solucionar un poco esta situación. José Luis Dueñas, ¿qué información tenemos? Seguimos a la espera de datos concretos que expliquen esta situación inédita, como bien apuntabais, como también explicaba el expresidente de Red Eléctrica, Jorge j a b r a en estos micrófonos. Y a la espera de lo que el operador vaya trasladando, j a b r a dibuja la causa general. Ha habido un desequilibrio entre.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 De, de, de, que conduce a un cero nacional. Es decir, más claro, también lo explicaba Fabra, algo parecido a lo que ocurre en casa cuando saltan los plomos. La letra pequeña de todo esto, como decimos, tendrá que aclarar la red eléctrica que trabaja en la recuperación de la tensión en el norte y sur peninsular, claves en el suministro eléctrico y que desde esta mañana viene recogiendo en tiempo real las cifras de lo sucedido. Para hacernos una idea, el suministro ha llegado a caer en más de 11.000 megavatios. La recuperación a esta hora paulatina, sí, paupérrima también, según nos van trasladando. En todo caso, y pasados. Susto inicial, lo dicho, toca esperar.、Uh -huh. La Dirección General de Tráfico recomienda evitar los desplazamientos por carreteras, las cámaras de seguridad no funcionan, muchos semáforos tampoco. Esto se está notando en algunas ciudades donde la circulación se ha convertido en un auténtico caos. Hemos visto algunas imágenes de, de accidentes en redes sociales. Vamos a volver a la, a la DGT, Daniel González, manteniendo esa recomendación de no coger el coche y vamos a ver cuáles son los puntos afectados. Buenas tardes, Daniel. Efectivamente, principalmente les pedimos no circular en la medida de lo posible, ya que los principales núcleos urbanos están totalmente con retenciones en todos los puntos, tanto en entradas como salidas. De hecho, tan solo podemos observar un accidente en la entrada a Madrid en el entorno de Alcalá de Henares, en la A2. Mucha precaución en este punto. Y como les decimos, no tenemos información del resto de carreteras, no funcionan las cámaras, tampoco los paneles ni los semáforos, pero mucha precaución y eviten circular en la medida de lo posible. posible. Gracias. DGT, el Gobierno ha convocado un gabinete de crisis para analizar esta situación inédita que nos ha pillado a todos por sorpresa, un poco desbordados. Laura Herrero, buenas tardes, última hora. Buenas tardes, sí. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, Sara Egesen, para hacer un seguimiento de la situación. Lo han hecho, se han desplazado a la sede de la red eléctrica española. Quieren hacer un seguimiento de la situación y del colapso generado por este apagón generalizado.、El El Gobierno, según Fuentes de Moncloa, trabaja para conocer el origen y su alcance. Nadie importante en el Ejecutivo quiere hablar de ciberataque. El ministro de Interior se ha puesto en contacto con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. De momento, no hay más información al respecto. También en las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos han activado los planes de emergencia en distintos niveles, todos los servicios en alerta. Se está reforzando el 112. Los presidentes regionales reúnen también a sus respectivos equipos de emergencia que coordinan. Asuntos de esta materia, como es el caso de Navarra, Valencia, Galicia, Murcia, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. Gracias, el Ejecutivo español, también el portugués, en permanente comunicación ambos con la Comisión Europea. Corresponsal comunitario David Didueiro, buenas tardes. Buenas tardes, sí, la Comisión está en contacto con las autoridades nacionales de España y Portugal, así como con la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, para comprender la causa del apagón y el impacto de las i t u a c i ó n e s lo que nos explican fuentes comunitarias. Es significativo que el comentario de la Comisión haga referencia únicamente a España y Portugal ante los rumores y todo. Los comentarios en redes sociales sobre que este apagón podría afectar a otras partes de Europa. Y es que ha habido una supuesta declaración de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, haciendo referencia a que era un apagón que afectaba a otras partes de Europa. Desde la Comisión insisten en que esto, lo que os estoy contando ahora, esta comunicación con las autoridades de España y Portugal, es el único comentario oficial que hay hasta ahora. Por tanto, esos otros comentarios en redes sociales sobre una supuesta declaración de von der Leyen. No son reales. Hay una supuesta información que hace referencia a ciberataques. No es cierto. Lo único que confirma por ahora Bruselas es ese contacto con las autoridades de España y con Portugal, con la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad, para comprender lo que está causando. Dice Bruselas que va a seguir supervisando la situación, va a garantizar ese intercambio fluido de información entre todas las partes para saber lo que ha pasado. Y recuerda que, de acuerdo con la legislación vigente de la Unión Europea, existen protocolos para restablecer el funcionamiento d e Sistema. Así que cualquier otra información que exista, que vean en las、uh -huh. redes sociales, no es real. Esto es lo único que ahora mismo explica Bruselas, ese contacto con las autoridades de España y de Portugal para entender qué está pasando. Gracias,、eh, gracias David. Radio Nacional de España, la radio en directo explicándoles、eh, todo lo necesario, todo lo que necesitan saber hasta ahora, toda la información también que tenemos y que estamos pudiendo recoger desde, desde todos los puntos posibles sobre este apagón que comenzaba a A las doce y media, que ha afectado a el, toda la España peninsular, también a, a Portugal. Son las dos y treinta y nueve minutos, la una y treinta y nueve en Canarias. Los servicios de emergencia están recomendando, se lo estamos contando aquí en Radio 5, en Radio Nacional de España, que se eviten las llamadas al 112, si no es estrictamente necesario, para evitar que se colapsen esas líneas que las que funcionen. Porque les recordamos que muchas de las líneas telefónicas, las mensajerías instantáneas, están fallando también. En el aeropuerto de Barajas, el tráfico aéreo se ha visto alterado como consecuencia de este apagón. AENA acaba de actualizar la situación. Vamos a buscar esa última hora y en el aeropuerto De Madrid, Barajas, está nuestro compañero Inigo i n c h u s t a Inigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hace apenas unos minutos Aena actualizaba esa información, como decías. Señala que los aeropuertos están operativos con los sistemas eléctricos de contingencia. Hablamos del conjunto de la red. Reconocen que hay impacto en los vuelos, pero que va a depender más de lo que son las dificultades que puedan tener pasajeros o tripulaciones para llegar. En el caso de Madrid es muy evidente. Mucha gente utiliza el transporte público, tanto trabajadores como viajeros. Y ahí es donde es uno de los、eh, embudos donde se está. Habiendo problemas y que puede acabar、eh, teniendo impacto en, en el despegue de los vuelos, porque por lo demás, aquí desde hace un tiempo nos han dicho que las incidencias que se han producido en algunos sistemas, como en cintas de transporte, se están ajustando y se están solucionando poco a poco. Apenas ha habido un par de veces que se ha lanzado un mensaje por megafonía pidiendo que se consulten las incidencias por posibles problemas de acceso. La operativa, dicen, es normal dentro del de caos general que está habiendo en otros muchos destinos. Aquí en Madrid-Barajas, de momento, insisto, hay la... normalidad. No ha cambiado ni se ha reducido, por ejemplo, el ritmo en las puertas de embarque de esta Terminal 1.、Uh -huh. Siguen tardando apenas dos minutos desde el primer acceso hasta pasar los controles de seguridad. Y en las pantallas de momento, las únicas que te indican las、eh, puertas donde tienes que facturar y por dónde entrar, de momento solamente hay un único vuelo cancelado a Lisboa. Es verdad que no ponen ya más allá de la hora de salida, el destino y el vuelo. Por lo demás,、eh, insisto, cierta normalidad en, en, en un día complicado. Porque aquí, al menos con grupos electrógenos,、uh -huh. los sistemas se van recuperando poco a poco. Sí, gracias, Inigo. De hecho, estamos leyendo un teletipo que nos llega desde la Autoridad Portuaria de Portugal. Se, ha se han activado los generadores de emergencia en los aeropuertos de Oporto y Faro, y eso está permitiendo que se lleven a cabo, que se puedan realizar las operaciones esenciales. En el de Lisboa, s、sí、i nos dicen, si、sí、nos llega esta información de la Autoridad Portuaria de Portugal, allí hay más limitaciones. En el aeropuerto de Lisboa, en el de Oporto y Faro, está funcionando como en el De Barajas que nos está contando nuestro compañero í Ñigo i n c h ú está en directo desde allí con cierta normalidad, dadas las circunstancias de、eh, apagón total.、Uh -huh. Vamos, estamos、eh, haciendo un repaso por los transportes,、eh, hemos estado en aeropuertos, en estaciones de tren, incluso en trenes、eh, parados en en mitad de la geografía española, también por las、eh, ciudades, por las principales ciudades de España. Nos vamos a ir ahora hasta Castilla-La Mancha, en Toledo está Marina Ortueta. Buenas tardes, ¿cómo se está viviendo allí la situación, Marina? Buenas tardes. Pues sí, aquí en Toledo, capital, también se han visto afectados, por supuesto, todos los servicios por este apagón general: luces de negocios, datáfonos e incluso, como en muchas otras ciudades, los semáforos. Se nota ese revuelo en las calles y todo el mundo con el que nos cruzamos lo comenta. Las opiniones son variadas. Hay quien lo ve como algo pasajero y también quienes se ponen más nerviosos ante la situación. En este momento no podemos prestar servicio porque no tenemos cómo abrir la caja, no podemos preparar cafés. Yo me voy al supermercado ahora mismo. A... A por latas y a por agua. Nada de cobrar, ni lotería, no funciona nada. Que ahora a lo mejor fallan las máquinas y dan buenos premios los que no nos dan nunca. En estos últimos minutos, con la salida de colegios e institutos, el tráfico sí ha empezado a complicarse. Aún así, parece que profesores, padres y niños lo ven por el momento como una anécdota. Pues Con normalidad y tranquilidad, como tenemos que tomarlo, sobre todo por los niños, que no asustarlo porque tampoco sabemos qué es lo que a qué es debido. Sigue funcionando el cole, sigue funcionando el comedor que ya tiene la comida hecha, seguimos en las exajolares, seguimos funcionando igual. Pues bien, no, no hemos usado las pantallas, pero por todo lo demás, bien. En general, en las calles aquí de Toledo, como os decimos, vemos a la policía se encarga de regular ese tráfico para intentar mantener la situación lo más controlada posible. Gracias, Marina. La Red Sanitaria Pública de la Comunidad de Madrid informa que se está funcionando con absoluta normalidad, gracias también a grupos electrógenos que están permitiendo que los hospitales presten el servicio de urgencias y extraordinario, extraordinario, sin ningún problema. Nos vamos a marchar hasta otro hospital, hasta el Miguel Servet de Zaragoza. Y ahí también un micrófono de Radio Nacional de España. Miguel Ramiro, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahí en el hospital Miguel Servet de Zaragoza? Cuéntanos. Buenas tardes. Aquí en el Miguel Serre de Zaragoza han、eh, evitado las operaciones urgentes y han mandado a muchos de los pacientes que hoy se acercaban para hacer pruebas a casa, todo para conseguir alargar esa vida de los grupos electrógenos más allá de las 24 horas de funcionamiento, que es lo que tienen. Hablábamos con algunos de los pacientes que han acudido a urgencias y a los que no les han hecho radiografías para ahorrar ese suministro eléctrico. Eso sí, los casos graves y urgentes sí que se están atendiendo y por eso mismo hay otros que han mandado para casa. Nos contaba también una de las trabajadoras. De farmacia que con el apagón han tenido bastantes problemas para dispensar los medicamentos, ya que tanto el sistema informático que les dice qué medicamentos es para cada paciente como el robot que se, los,、eh, que se los dispensa no han podido funcionar, así que han tenido que pasar a recetas a mano. Hemos hablado también con técnicos de emergencias y conductores de ambulancias. Nos comentaban que las vías sí que están saturadas de vehículos y recomendaban a todas las personas que vuelvan a sus casas. Desde el 112 en Aragón recibido unas 300 llamadas desde el apagón y ya ha habido 25. Y tres rescates en ascensores en la comunidad. Además, dos personas han requerido asistencia con oxígeno. Y también otro hospital, el Hospital Miraflores, ha solicitado gasoil desde el gobierno de Aragón. Piden mantener la calma y también restringir el uso de vehículos privados y no utilizar los teléfonos de emergencia si no es est est est estrictamente、uh -huh. necesario. Gracias. Es un mensaje que se está repitiendo a lo largo de toda la geografía.、Eh, no utilicen los servicios de emergencia, el 112, si no es estrictamente necesario. Eh, necesario. También no cojan el coche. Tengan precauciones. Un llamamiento que también están haciendo las autoridades lusas. El ministro de Defensa Nacional de Portugal, Nuno Melo, ha pedido que estén, a los、eh, ciudadanos también que estén tranquilos. Ha apuntado que se desconocen las causas de este apagón que afecta a Portugal, también a, a España, en algunos puntos de, de Francia. Por cierto, que nuestros、eh, vecinos del norte、eh, están tendiendo la mano al sur a, al sur peninsular. Francia puede aportar Su capacidad de envío de electricidad a la red ibérica, está diciendo el gestor francés. Nos vamos hasta París con nuestro corresponsal Antonio Delgado. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos hablado con la portavoz de RTE, que es la red, el gestor、eh, operador de la infraestructura eléctrica en Francia, y、eh, nos dice varias cosas interesantes. La primera, sobre la afectación en Francia. No es、eh, para nada importante, solamente、eh, se ha ido la luz durante unos minutos en algunos pueblos del país vasco francés. Pues, Pueblos Que se entiende que dependen de la red eléctrica española. No hay afectación en San Juan de Luz, no la hay en Perpiñán, es decir, no está Francia realmente afectada por los apagones, pese a las informaciones que vienen de, de Portugal y de España. La segunda, lo que comentas, en la red、eh, eléctrica francesa se ha puesto a disposición de la española, ya está inyectando en la red española. Una cantidad de electricidad、eh, alrededor de los 500 megavatios.、Uh -huh. La idea que tienen es seguir aumentando esa capacidad hasta los 950 megavatios. Por lo tanto, como dices, un cierto, una cierta ayuda en、sí. la red eléctrica francesa. Y un dato más también:、eh, ninguna información ahora mismo en Francia, ninguna información en manos de la red eléctrica francesa, apunta a que el origen de este apagón est estaría en Francia. Ha、uh -huh. habido rumores en ese sentido, en, re en, en redes、eh, de, de, de, de Internet y、sí. en. Dice Rete que no sabe, ¿no? Desde dónde, que ellos tampoco tienen constancia de dónde ha surgido ese, ese apagón. Hemos hablado con、uh -huh. Narbona, con el ayuntamiento de Narbona. En, ahí no consta que haya habido ningún incendio,、uh -huh. lo digo por un rumor específico.、Uh -huh. Y、eh, nada apunta a, en este momento a que el origen esté en Francia.、Uh -huh. ¿Y tampoco ha habido apagones en Francia como, como se está.? Diciendo, Solamente. Como, como hemos dicho nosotros también en algunos puntos, porque tanto desde Portugal como desde España n o、eh, hay informaciones que hablan de que, de que ha habido. Apagones en parte de, de Francia han sido muy limitados, Antonio. Muy limitados. Según、uh -huh. el, el operador eléctrico, solamente algunos pueblos del país vasco francés durante unos cuantos minutos, no llegaba a diez minutos, pero ni en San Juan de Luz, hemos hablado con una comisaría ahí, ni en Perpiñán, hemos hablado con otra comisaría, ni un poco más al norte, en Narbona, hemos hablado con el ayuntamiento. Ha habido apagones, no se han enterado, algunos se enteraban de la noticia del apagón cuando les llamábamos, y、eh, la, al operador、eh, francés no le consta ninguna afectación. De importancia en el sur de Francia, solamente como decimos, esos pueblos del país barco francés y durante solo unos minutos. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo.、Gracias. Vamos a continuar con este、eh, recorrido por las eh, instituciones, eh, por los trenes, los hospitales afectados. En este caso, nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados. Se ha suspendido toda la actividad parlamentaria por este apagón. Rosa Carreño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, nos acaban de comunicar que ha informado, se ha puesto en contacto con todos los portavoces parlamentarios y les ha comunicado que se suspendía toda la actividad que había esta tarde en el Congreso. Aunque esta semana no hay pleno, s y que había varias comisiones, habría varias comparecencias y lo hace la presidenta. De conformidad con esas instrucciones de limitación de la movilidad que ha dado el Ayuntamiento de Madrid, comparecía esta tarde el ministro de Exteriores,、eh, también el presidente de Telefónica y lo hacía también la presidenta del AIREF. Y todas esas comisiones se han suspendido aquí,、eh, como ha informado la presidenta, a todos los portavoces parlamentarios. Gracias. Y vamos a ir también. Hemos, acabamos de, de pulsar cómo están las cosas en Francia. Nos, nos contaba nuestro corresponsal Antonio Delgado que realmente los cortes habían sido muy limitados, pero el país que realmente está compartiendo esta misma situación que tenemos nosotros en toda la península ibérica es Portugal. Vamos con nuestra corresponsal en Lisboa, Belén Lorente. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues aquí en Portugal también el apagón ha sido prácticamente generalizado. Nosotros lo hemos notado pues,、eh, cuando quedaban como unos diez minutos para las doce del mediodía,、eh, que estábamos en la oficina y hemos visto que nos quedábamos sin luz. Hemos salido、eh, al patio, tenemos la corresponsalía en un bloque de oficinas y hemos visto como varias personas preguntaban por lo mismo, ¿no? ¿Qué que pasaba? ¿Por qué no, no había luz? Enseguida hemos visto por streaming las primeras informaciones que se trata de un apagón general que ha afectado prácticamente de norte a sur del continente. Madeira y Azores, en principio, no han registrado incidencias. Y bueno, el fallo está afectando sobre todo a telecomunicaciones, a transportes, incluidos semáforos. Sabemos que el metro de Lisboa y Oporto han quedado paralizados. Mucha confusión, se d e s c o n o c e las causas, se ha remitido ya todo a la Autoridad Nacional de Emergencias. Bueno, mientras esperamos más información sobre、eh, bueno, pues、qué está pasando, cuándo se va a reponer el servicio y realmente, bueno, pues. Eh, hasta qué punto ha afectado este apagón aquí en, en Portugal. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Nos vamos a marchar, vamos a seguir con ese recorrido por las emisoras territoriales de esta casa. La siguiente parada es Cartagena. Vamos a saber cómo es la situación allí. Natalia Menéndez, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos sigue sin haber luz en Cartagena. Hay muchísima preocupación e incertidumbre y también caos en los hospitales. Algunos cuidadores de personas dependientes han optado por desplazarse a los centros sanitarios más cercanos buscando ayuda. Hemos hablado con una persona que buscaba una bomba de oxígeno para un familiar. Mi, mi madre depende de electricidad para poder vivir, por desgracia. Y claro, solo le quedaba una carga de oxígeno, la cual no me dura más de cinco horas, la carga de oxígeno, y se estaba gastando. En las farmacias, si no se restablece la luz, las pérdidas alcanzarán los miles de euros. De hecho, desde la farmacia en la que hemos estado, han incidido en mucho en que las personas diabéticas que tienen que conservar la insulina en la nevera pueden tener graves problemas de salud si la situación se dilata en el tiempo. Nos lo cuenta Jennifer Díaz Gómez, farmacéutica. Que si la persona diabética no se pone su, su dosificación, se le puede、mm, eh, variar mucho lo que es la, el nivel de la glucosa. O sea, la, se le puede desregular y enseguidísimo. Los vecinos de la zona tampoco han sabido muy bien cómo reaccionar ante esta situación. En los supermercados han cerrado las cámaras de frío para que los alimentos se conserven e l máximo tiempo posible sin echarse a perder y solo están cobrando en efectivo. De momento, la policía local controla el tráfico y en la región de Murcia se ha activado el plan territorial de emergencias. Desde el ayuntamiento de Cartagena se está haciendo un seguimiento en tiempo real de la situación del municipio tras el apagón. Gracias, nos vamos a ir、eh, en este momento también. Vamos a seguir ese recorrido por nuestros compañeros de las emisoras territoriales. Tenemos conexión también con San Sebastián. Vamos al norte, Margarita Vascones, en、eh, la estación de Amara. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde la estación de ferrocarril de San Sebastián, la circulación de trenes sigue interrumpida, las pantallas informativas se han ido a blanco, los pasajeros tratan de reorganizar、eh, su viaje, de obtener información. Caso de Rosa, a ella el apagón le ha pillado en la red de cercanías. Su intención es llegar a Salamanca. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Cómo vas a seguir el viaje? ¿En qué momento te encuentras? Pues en este momento un momento de confusión, porque no sabemos qué hacer. Mi marido ha ido a ver si había incluso buses y a Salamanca no hay ninguno.、Eh, no sabemos, ni los propios empleados de Renfe tienen la información completa. Entonces, de momento nos aconsejan esperar, esperar. Un retraso tremendo, algunos trenes están anulados, eso dicen. Y eso es todo, yo no puedo decir nada más. También está junto a nosotros Pilar, ella lleva desde media mañana esperando al tren con destino、eh, Vitoria. ¿Cuál va a ser el viaje? ¿Tienes algún plan alternativo? ¿Te dice algo Renfe? Pues de momento las líneas parece que, están, que no están funcionando, entonces estaba mirando autobuses, pero bueno, tengo que llegar a Vitoria, Zaragoza, Huesca. Muy complicado ahora mismo, creo que voy a optar por quedarme. <risa> Eh, falta de información, los trenes no circulan,、eh, las pantallas informativas están en blanco, los operarios de Renfe nos dicen que es posible que puedan continuar su viaje en autobús. De momento, mucha incertidumbre aquí en la estación de Renfe de San Sebastián. Gracias, Margarita. Vas con ese en directo desde esa estación de San Sebastián. No es mala idea eso que decía esa usuaria con la que hablaba nuestra compañera.、Eh, voy a optar por quedarme. Es la petición que ha hecho en estos micrófonos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No cojan el coche, quédense en el sitio en el que estén hasta que la situación se restablezca y pueda volver orden a las calles, no solo de Madrid, sino de todas las ciudades de España, porque les recuerdo que este apagón está siendo generalizado. Eh, en toda la península, desde la DGT, también lo hemos escuchado. Piden que los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios se suspendan. Nos vamos a marchar hasta un centro de emergencias, d el 112, que hay aquí muy pegado a la Casa de la Radio, en Pozuelo del Arcón. Allí, hasta allí se ha ido nuestra compañera Elena Burgos. Elena, buenas tardes. ¿Qué te dicen? Hola, buenas tardes. Bueno, pues desde aquí, ahora que hablas de las recomendaciones, también nos recomiendan que solo llamen a este centro de operaciones, a esta dirección del 112, en caso de emergencias. No para pedir información, solo en caso de situaciones realmente urgentes. Nos comentan que la mayoría de las llamadas que han recibido hasta el momento han sido de personas atrapadas en ascensores que han solicitado la intervención de los bomberos para ser rescatados. Nos dicen también que las comunicaciones están perfectamente garantizadas entre esta dirección del 112 y el cuerpo de bomberos, también con Suma, también con la ciudadanía. Aquí, gracias a los grupos electrógenos, no tienen ningún problema para comunicarse. En la Comunidad de Madrid está activa la situación operativa 2 del plan de emergencias. Y está en estos momentos reunido el Comité Asesor、eh, y el máximo responsable del Gobierno madrileño que está presente en esa reunión es el consejero de Interior, Carlos Novillo. Nos comentan también que al tratarse de una situación nacional, de un problema nacional, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pedido que el Gobierno central active el plan 3 de emergencias que supondría la intervención del ejército en caso de que sea necesario. De momento, esa situación operativa 2, en el caso del plan de la Comunidad de Madrid, supone que podría ser precisa la intervención de medios proporcionados. Senados del Estado y de administraciones locales, pero desde aquí llaman a la calma, solo llamar en caso de emergencias al 112, y no ha habido incidencias de gravedad、uh -huh. más allá de estas personas en ascensores y del, y del tráfico que se está produciendo por las calles. Gracias. El corte se iniciaba, recuerden, pasadas las doce y media de la mañana. Muchos teléfonos móviles se les han quedado sin, sin cobertura. Algunas compañías de telecomunicaciones están reportando fallos. Y preocupa también、eh, algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora, los cajeros automáticos. ¿Qué sabemos? Rosa Guardado, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ante la falta de luz, Sandra, y siguiendo el protocolo de seguridad, nos dicen, por ejemplo, de una, desde una de las grandes entidades, se ha procedido al cierre de las oficinas, pero también de los cajeros. No están disponibles hasta que no que hasta Se recupere el suministro. En,、eh, aún así, las oficinas centrales de los bancos sí que están funcionando con normalidad, toda la que se puede en momentos como estos, gracias a los generadores que les permiten que sus equipos sí tengan suministro eléctrico. De ahí que tranquilos, la operativa bancaria sí que está funcionando. De hecho, si es de los afortunados a los que les funciona su conexión a Internet o su móvil, está conectado a alguna línea Wi-Fi, van a poder comprobar que sí que pueden meterse en la aplicación de su banco sin problema y hacer las operaciones que tuviesen previstas sin ninguna dificultad. Pero más difícil、eh, es, sin embargo,、eh, en las oficinas, ahí ante la falta de luz, pues han decidido cerrar y también esos cajeros, como decimos, por un protocolo de seguridad. Los TPVs en las tiendas tam,、eh, funcionarán siempre que tengan batería y que les llegue el acceso a la red, pero como eso en muchos casos también está siendo complicado, también son muchos los comercios. Les hemos com、eh, escuchado a nuestros compañeros de las territoriales、eh, que han optado por cerrar sus puertas y evitar así problemas mayores a la espera de que puedan ofrecer un servicio con total normalidad. Gracias, Rosa Guardado. Nos vamos a ir, vamos a seguir pulsando、eh, la actualidad aquí en Radio 5, Radio Nacional de España. Les estamos contando todo lo que está trayendo ese apagón generalizado. Estamos yendo territorio a territorio, tocando todos los palos que se están viendo afectados por ese apagón cero total en la península ibérica, en España y en Portugal. Hemos estado en estaciones de trenes, hemos estado en el interior de trenes, donde hay compañeros atrapados. Estamos en constante comunicación con. El Congreso de los Diputados, la Audiencia Nacional, también con hospitales. Enseguida nos vamos a ir a Vitoria. Vamos a recapitular. Estamos a punto de llegar a las tres, las dos en Canarias.